En Onda Cero, la rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa. Estos días eh, mucha gente está demostrando coraje. Los compañeros eh, de Onda Cero, todos se están dejando mucho para acompañaros eh, todos los días en 24 horas. A todos ellos, eh, gracias. Por hacer de la radio el sonido de la compañía, la radio se está convirtiendo en lo que siempre ha sido, el medio rey, está siendo la voz de todos en crisis eh, tan grandes como esta, se está convirtiendo en la referencia. También me quiero acordar de los mayores injustamente tratados por servidor el primero, porque si bien ellos son las dianas preferidas de este incómodo vecino que nos está tocando, ellos son la gente que ya está siendo la referencia de muchas familias. Y estamos eh, descubriendo a muchos héroes, eh, sanitarios, eh, dependientes, eh, vendedores, empleados eh, de supermercados farmacéuticos, eh, taxistas, cuidadores eh, de niños, eh, de señores mayores, agentes eh, de los cuerpos y fuerzas eh, de seguridad del Estado y todos los que no podemos eh, mencionar. A todos, eh, gracias. Miles y miles eh, de personas están pasando. Su fierno particular para que el de todos sea algo menos eh, tenebroso. Gracias a todos ellos, quedarse en casa es algo más llevadero. El deseo de vivir es lo que me está matando la memoria de lo que fui como plomo en mis tapador hay un tiempo para... tú es en la rosa de los vientos estáis en la sintonía de onda Cero, radio saludos en de Bruno carrañosa En nombre de todo el equipo que hace posible este programa con Silvia Casasola en la codirección Miguel Jurado al frente de la parte técnica Javier Sevillano en redacción y producción desde ahora mismo, desde las 12 y media de la madrugada hasta las 4 y media de la madrugada. Es nuestro tiempo tan extraño y violento. Parece que se finizó nuestro.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 atención, estos días, eh, como siempre es eh, lógico, tenemos el eh, programa especial, horario extendido desde ahora mismo hasta las cuatro y media de la madrugada desde ahora mismo hasta las cuatro y media de la madrugada la Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero Antes y con una etiqueta Almohadilla Rosa Vientos Almohadilla Rosa Vientos Ay, Vamos a tener tertulia con Edu Martínez, con José Sánchez Oro, con Manuel Carvellal, con Miguel Pedrero. Vamos a hablar de psicopatía, vamos a hablar de la muerte, vamos a hablar de el contagio de una enfermedad, de un virus. En el pasado vamos a hablar de fakes news. Pero en la antigüedad, en relación a la Armada Invencible, vamos a hablar también de la tránsita. Y atención, porque vamos a hablar también de una nave, una nave espacial que va a viajar a las velocidades de la luz. Y por supuesto, Ecos en del pasado con Laura Falcolara, que nos hablará de puertas en dimensionales y el relato de Silvia Casasola en Mujeres con Historia. Y Fronteras en del futuro con Javier Sevillano, un barco inteligente, un barco que cruzarán los mares sin tripulación. Y en unos minutos estamos con Fernando López Endeloso... ...el hijo del hombre más importante... ...en la historia de la divulgación de estos temas... ...el psiquirata Fernando Jiménez Endeloso. programación especial, programación desde ahora mismo en La Rosa de los Vientos hasta las 4 y media de la madrugada Las 12 y 50, comenzamos. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. escuchase esto, así comenzaba en 1975 un programa que hizo historia en la televisión española, lo hizo con este sonido, con esta voz detrás del mundo infinito que es la mente del hombre entre las estrellas que cubren el cielo en el perfil gastado de las viejas piedras existen verdades escondidas Otra realidad que apenas vemos. Jiménez del Oso, Fernando Jiménez del Oso. Y Su hijo Fernando López en Deloso Acaba de publicar un libro que se titula El legado del oso Y vamos a estar ahí con él Con Fernando López en Endeloso Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Bruno, ¿qué tal? Buenas noches, Silvia Hola, buenas noches Tu debilidad de ¿eh? tu padre, ¿no? Bueno, sí, eh, lo intuía cuando era más joven y, y ahora cuando tuve el que afrontar el reto de escribir este libro Pues eh me di cuenta de una forma... Eh, Indiscutible, vamos, que sí, que es mi debilidad Tú sabes que seguramente si no hubiera ser por tu padre Todos los que estamos aquí, muchos de los que estamos aquí, no estaríamos Eso, eso, eso he oído escuchando varias veces ¿no? A medida que fui entrevistándome con, con algunos de los colaboradores de mi padre Que me comentaron eso, como eh, quizá por edad eh, Pues veían el programa de Más Allá o de la Puerta del Misterio Y fue para ellos el que les abrió la mente, el que les les enseñó un poco estos temas y que terminó de engancharles. Y otros como Juanjo, eh, siendo eh, compañero veterano suyo, bueno, pues me comentaba como también... Eh, sus caminos se entrelazaron en un momento y es un camino que que el que Juanjo pues, no, no abandonó nunca ya. Juanjo Benítez, te estás refiriendo seguramente sí, el otro sí. gran divulgador de estos temas de misterio en la historia de nuestro país, Fernando Jiménez Del Oso y Juan José Benítez, muy amigos y viajaron juntos, conocieron al mundo entero. ¿eh? Sí, el tándem que hicieron con la serie aquella de En Busca del Misterio Eh. Sí, sí, sí, contaba algunas anécdotas Juanjo y me me confesaba que fue un viaje como todos los que hacían de rodaje en esa época con creo que llevaban dos toneladas de material era, era un, un dislate total pero que a pesar de ser muy duros de unos madrugones horribles unas palizas que se pegaban pues que se lo pasaron también francamente bien y nos lo hicieron pasar bien con esta voz, con esta música escuchamos un poquito de esa serie Antes de emprender el viaje para rodar esta serie de En busca del misterio, ya estaba incluido en nuestra agenda el propósito de filmar a toda costa a Gasparetto, uno de los medios más célebres de Brasil. La imagen de tu padre es una imagen que ha eh, Atravesado fronteras. Seguramente ese rostro de seriedad, eh, el hecho de ser psiquiatra, todo eso influyó en lo que pensábamos de él. Eh, esa imagen fue muy importante en su trayectoria. Sí, yo, yo creo que, bueno, por una parte esto que comentabas de que, de que ha traspasado fronteras es, es cierto. ¿no? Eh, ahora, eh, cuando sacamos el libro, eh, gente contactó conmigo a través de redes sociales, gente de Colombia, gente de México, y me comentaban que lo vieron... Al principio de todo, en aquella en aquella época de punto de encuentro, en esos programas eh, que se emitían también en América del Sur ya lo vieron, ¿no? Y después es verdad que las series que hizo de, de Perú, de México y esta de En busca del misterio que cubría otras zonas de América del Sur como Argentina o Brasil, esas me consta que se siguieron emitiendo después y que creo que todavía es posible que, que de vez en cuando, quizá ya en horario nocturno, lo sigan, lo sigan emitiendo. Y en cuanto al otro, a, a esa faceta de médico, como si fuera algo instrumental en en, en la manera que tuvo de conectar con, con el telespectador, yo creo que es cierta. Porque hay que pensar que cuando mi padre empezó a hablar de estos temas, a finales a bueno, de los años 70, esos últimos coletazos del franquismo, Eh, se encuentran de repente a una persona que les está hablando de cosas que forman parte de una realidad que no es la realidad cotidiana, son esos temas extraños de fenómeno ovni, de parapsicología de culturas antiguas que al principio pueden generar quizá un, un, una sorpresa o hasta un rechazo en el espectador pero aquí claro está el, el, el efecto de que es un médico el que se lo cuenta, un médico que está revestido sobre todo en esa época por por el principio de autoridad Ahora, como bien decías antes, por el tema de, del coronavirus, pues por ese principio de cariño, ¿no? ese afecto que, que todos les tenemos por la labor que están haciendo, pero en aquella época, sin duda, por el por el sentido de, de la autoridad que desprendía. Y además hablaba con esa parsimonia, esa, esa ese, ese peso que él tenía, ¿no? esa serenidad, y claro, iba introduciendo esos temas lentamente, sin, tan, sin intentar venderle nada al espectador, mostrándole diferentes puntos de vista, y aquello iba calando. Yo creo que Eso es, en, en estos elementos podemos resumir quizá la, la clave de su éxito como comunicador ¿no? en, en ese respeto al espectador y luego quizá esa, esa autoridad que desprendía el 27 de, de, de marzo apenas dentro de unos días se cumple, parece mentira el decimoquinto año de, de su fallecimiento y la verdad es que pues eh, gracias a las redes sociales gracias a los libros y gracias a los documentales ¿no? se le sigue teniendo Muy vivo en el recuerdo, muy vivo como referencia. ¿Y tú cómo piensas que, que trataría ahora mismo todo esto que está sucediendo? Has hecho referencia al coronavirus, pero la cantidad de, de, fake, de fake news que hay del misterio Eh, eh, es, él estaría ahí un poco mordiéndose las uñas no queriendo contar toda la verdad y nada más que la verdad de todos los enigmas que hay si encima te empiezas a inventar cosas, imagínate esto es que eso es, es tremendo bueno yo, yo creo que él que él, eh, él trataría de reconducirlo no a, a los medios como como vuestro programa, por ejemplo que tienen una solvencia más que demostrada ¿no? y, y un poco huir de esos ruidos de esos dimes y dietes que, que están invadiendo todas las áreas, ¿no? porque, como bien dices, en este mundillo también hay muchas de esas noticias falsas que circulan, muchos refritos también, eh, muchas noticias eh, o, o, o temas que son repetidos hasta la saciedad y que luego, pues, si se introduce en algún momento de la cadena un, un, un error, ese se va perpetuando, porque él, él, él había una cosa que, que él recomendaba siempre, que era posible, ¿no? que era acudir a las fuentes porque si no uno, uno corría el riesgo de, de, de que pasara esto, ¿no? de que algún error se fuera perpetuando. ¿Tú crees que la gente sabía? Porque una de las cosas, bueno, yo recuerdo muchas cosas eh, de él, tuve la suerte de convivir mucho, pero sí. tú crees, eh, porque tú lo, lo viviste evidentemente, tú crees que con ese rostro tan serio que tenía, esa imagen tan imponente, imponía mucho ver a Jiménez del Oso, pero Jiménez del Oso hacía... ¿Era un bromista? ¿Era alguien con quien daba gusto estar? Porque te decía reír. Mucho. Sí, tanto. Hombre, también te digo, eh, provoca su enfado y te Sí, hombre, claro, sí, Odín, sí. pero Claro, y levantaba esa ceja y ya, bueno... ¿A ti a, a, a cuando te reñía, ¿qué, qué hacía? ¿Te miraba? ¿Te decía...? Ah, a mí me reñía porque yo era un niño muy bueno. <risa> bueno, bueno, alguna cosa. No, pero es verdad que en, en, en muchas ocasiones, ¿no? Los padres, yo, por ejemplo, con mi hijo, muchas veces más que coger y directamente a, a hablarle, lo que hago es sí. la mirada. Sí, a mí, a mí un par de veces me, me hizo esa mirada y, y fue bastante más elocuente que cualquier cosa que me pudiera haber dicho. No, te, te ponía en tu sitio, te ponía en tu sitio, eso está claro, pero prefiero recordar como decía Bruno, su sentido del humor, que a mucha gente le, le sorprendía, ¿no? Pero pero eso lo, lo, lo hemos comentado más de una vez, ese humor inglés que tenía Juan Antonio también lo tenía, Chicho también lo tenía, yo creo que los tres, por ejemplo, sintonizaban muy bien eh, con ese elemento, ¿no? ese, Ese sentido del humor fino. Eh, cargado de de una ironía eh velada, pero eso esa sí le caracterizaba mucho. Luego yo me llevé una sorpresa eh cuando cuando hablé con eh con Juan sobre algunas de las bromas que se gastaron en el viaje de de del rodaje este de, de en busca del misterio, porque a mí me parecían un poco un poco gruesas quizá, ¿no? Eh, y sin embargo me comentaba él que no, no, que cuando cuando el, todo el equipo hacía alguna de estas bromas mi padre se sumaba con entusiasmo a ellas, ¿no? Y era una clase de humor que bueno, que no era quizá el que yo conocía, pero está muy bien, porque esto es un ejemplo de lo que me ha pasado a mí con el libro, ¿no? con los testimonios, eh, los recuerdos que iban compartiendo de todas estas personas que, que y si recorrieron parte del camino con él, me iban descubriendo un padre, una, mejor dicho, una persona que era mucho más rica y mucho más compleja que, que ese padre al que yo conocía. Y entre ellos estaba esas facetas del sentido del humor. Bueno, vamos a comentar eh, algo con todos los contertulios eh, sobre él. Todos eh, le conocieron, Manuel Carabellal, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Un personaje o un auténtico personaje, un personaje de verdad con mayúsculas en estos temas. Hombre, yo creo que es uno de los grandes referentes de, del misterio. Un, un saludo a Fernando, que hace mucho Pero que no vimos. Y, sí. y, no, no. y yo, como, he, como todo, toda mi generación, conocimos primero al Jiménez del Oso en el tubo catódico, en sí. la televisión. Yo conservo como reliquias cuadernos del colegio. Yo fui de los que estudió GB. Y yo tengo cuadernos de matemáticas de lengua con, en, la, en la parte de atrás, anotaciones, que iba haciendo en tiempo real porque no tenía vídeo, VHS, Entonces claro. yo veía el programa sí, sí, sí. e iba tomando notas repletas de faltas de ortografía, terribles. Incluso recuerdo, os acordáis del caso de, de Juan Ignacio Lorenzo Torres. Uh -huh. Recuerdo hacer un, un croquis, yo copiando el dibujo que salía en la pantalla del OVNI, Y así empecé yo, imagínate, claro, de, de esa reverencia de ver a Jiménez del Oso en televisión como, como eso, como un ídolo, ¿no?, a luego encontrártelo bailando Pope en una discoteca en Belme de la Moraleda con sus botas camperas claro es un shock emocional ¿no? es como no sé imagínate ver a, a Michael, Jackson, a a Michael todo, Jackson bailando claro, sardanas sí sí pero que los esquemas? era una persona muy elegante eso es lo que recuerdo de él elegante físicamente Y psicológicamente. No, y el hecho de que fuese médico, que yo sí, creo que sí. es una de las dos cosas, las únicas dos cosas serias que mm -hmm. se puede ser en la vida, maestro y médico, ya decía mucho. Mm -hmm. Y además siempre lo, lo siguió siendo, él siempre, me corregirá Fernando si me equivoco, a pesar de sus programas de televisión, de los libros, de las revistas, él siempre mantuvo la consulta y, su, y siguió ejerciendo como médico, y médico psiquiatra en CEMA, con lo sí. cual... ¿Qué, ¿Qué autoridad tendría cualquiera de nosotros para cuestionarle sobre temas relacionados con la mente? ¿no? Fernando. Sí, de, de, de hecho, él, él hace hincapié en que su verdadera profesión era, era la psiquiatría. Él, él era más un psiquiatra eh, francamente bueno, se, él se formó con López Cibor, estuvo luego en la consulta privada de López Cibor, montó luego la, la suya y la mantuvo hasta el final. Y me consta que a él le apasionaba y sentía una devoción total por sus por sus pacientes ¿no? pero luego todos estos temas eh, bueno, pues la parte de la faceta de divulgación casi surgió de una manera casual, Chicho tuvo mucho que ver eh, con ese programa de Todo es posible en domingo eh, y descubrió que la, la gran curiosidad que él tenía, esos temas que le intrigaban que le, que le entretenían mucho y que despertaban su, su curiosidad pues era muy bien acogida por, por por por todo el público ¿no? y ese fue el comienzo De algo casi diría que circunstancial, pero su verdadera profesión, como bien ha dicho Manuel, era la psiquiatría. Miguel Pedrero, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Tú conociste buenas, a Fernando también ahí en la redacción de la revista? En Enigmas, ¿no? Eh, bueno, bueno, yo. yo año creo... cero, pero está consulta. <risa> yo creo que Miguel sí. lo conoció como paciente. Sí, como <risa> paciente. No, ¿eh? consulta <risa> psiquiátrica y es sí. lo que tendría que hacer. Sí. <risa> casi, casi, casi. Bueno, en primer lugar, un, un saludo a, a Fernando. Que, que que no Miguel, buenas noches. ¿Qué tal Fernando? Nos hemos visto en la en la presentación. Y yo creo que se lo dije a él. Hubo un momento en la presentación en la que casi si cerraba los ojos podía podía escuchar a su padre, a Fernando. a Eso que él muy humildemente eh, confesó en la presentación, que no estaba muy acostumbrado a hablar en público. Pero, pero la verdad es que yo he visto, o en ese caso, ahí vi un, un divulgador, eh. Es decir, que, que a lo mejor estamos frente, frente al nacimiento de un divulgador y no solamente en, en formato escrito, en formato libro, ¿no? En cuanto a mi vinculación. Con... Sí, es verdad, es verdad, es verdad. Eh, y, y en cuanto a mi vinculación con. Fernando Jiménez del Oso, la verdad es que lo conocí muy poco. Yo hablé con él personalmente que recuerde tres veces, ¿no? No más. Pero le tengo que agradecer eh, dos cosas. La primera, yo creo que como todos nosotros, que, que si nos decidimos en un momento de nuestra vida, cuando éramos muy jóvenes, a dejarlo todo y a seguir ese sueño de, de investigar y de informar sobre estas temáticas. ...pues fue por, por dos personajes y yo creo que nos ha pasado a todos... ...por Juan José Benítez y por Fernando Jiménez del Oso, eso en primer lugar... ...y en segundo lugar, y yo creo que eso es algo que, que todos le tenemos que agradecer... ...que en las páginas de la revista que él fundó, en las páginas de Enigmas... ...le encantaba dar cabida a la gente joven, a las investigaciones... ...y a los trabajos y a los artículos, si es que se podía llamar así en muchas ocasiones artículos lo que podía hacer un chaval de 16, 17, 18, 19 años, pero le encantaba, le encantaba estar rodeado de gente joven y le encantaba dar oportunidades a la gente joven, aunque eso conllevaba todo tipo de problemas y de anécdotas y yo me imagino a todo un Fernando Jiménez del Oso leyendo un artículo de cualquiera de nosotros, de Miguel Pedrero con 17 años Y, ...y yo creo que alguna vez debía partirse de, de risa... ...y yo recuerdo especialmente, yo publiqué muchísimo en Enigmas... ...y recuerdo un viaje que hice a Cuba... Eh, ...para seguir el tema de la santería y de las religiones afrocubanas... Eh, ...al final entré en contacto con la sociedad secreta de Bacua. ...bueno, finalmente publiqué un artículo en, en Enigmas... Y recuerdo que cuando me llevó el cheque a casa, no me lo podía creer, ¿no? Porque os estoy hablando, hace muchísimos años, y eran 140.000 pesetas. Y yo decía, madre mía, ¿esto qué es? Os puedo decir, me acuerdo. Era cuando era secret... se cobraba dinero por los artículos, ¿eh? Cuando se oh, cobraba dinero sí, por sí. los artículos, efectivamente. Y recuerdo cuando se que cobraba eran... lo justo lo que había que cobrar. Exacto, exacto, exacto. Sí, era estamos un... hablando de pesetas, ¿eh? que la gente calcule la fecha, ¿eh? un siglo... De... Bueno, el, el caso es que era, no. eh, era un cheque de Bank Inter. Recuerdo sí. que tenías que ir a cobrar y te lo daban en ventanilla. Lo, ¿Lo... Lo, ¿Lo enmarcaste o lo cobraste? Sí, sí lo no, tiene no, en no. la cabecera de su cama, entre dos velas, y le reza todos los días. ¿Qué va? ¿Qué va? Salí corriendo porque yo pensé... Que... ¿Ha sido ya cobrarlo? Bueno, pensé que había sido un error y fui a cobrarlo rápidamente. Sí. Y luego que me lo pidan. No, no pero no fue, no fue un error, fue un... Un, ...en este caso un premio de Fernando... ...que pensó que habíamos hecho algo algo interesante... ...pero sobre todo lo que le tenemos que agradecer... ...es la oportunidad que nos ha dado a todos... ...y, y, y, y muchas veces publicando artículos y reportajes... que, que ...en los que fallaban muchas cosas... ¿no? ...entre otras la expresión... ...que en muchas ocasiones no eran artículos o reportajes... ...bien trabados porque éramos gente joven... ...que teníamos toda la ilusión del mundo... Pero nos faltaban muchas cosas, nos faltaban, nos faltaban muchas herramientas, lo que es la comunicación y la investigación, pero a él no le importaba. A él nos daba, nos daba cancha y adelante, él se sentía... Persona, se sentía solo, solo un segundo, y las fotos, Miguel. Las <risa> fotos de Bruno Carreñosa, que publicó Jiménez Veloso, no. no las habría publicado absolutamente nadie. ¿Por qué? Eran malas de cojones que no había una focada bueno no pero quiero decir que primaba que eso es algo que yo no volví a ver nunca después porque Exacto. entiendo que las revistas se hacen más comerciales que es otro sentido primaba la importancia de la información ¿tú Exacto. te acuerdas de aquellos los casos de ovnis en Galicia que estuvimos investigando sí, sí, sí, es, sí, el, sí. Macho, el reloj del testigo de vista es verdad, eso es no, verdad, eso no lo publica nadie mira no ese artículo ¿no? Es que no, nadie más lo ha publicado mira, este a ti te ha publicado alguna foto así alguna vez ¿Eh? de, de revista. No, la revista. La es, es histórico ese sí, artículo. Sí, sí. Se titulaba, en Espacio y Tiempo, me acuerdo, OVNI sobre Aragón. Y no había ni una foto que no estuviera movida. Sí, mira. <ríe> y aún así la publicamos. Pero esto dice mucho, ¿eh? Esto dice. Claro que en sí. la revista sí. espacio, y espacio y Tiempo. Mira, es la revista Enigma, tiempo. que fue anterior a la revista claro, Enigma. Es que la ha fundado sí. muchas revistas. Tres claro, revistas, mira, o, creo. Os, más os allá, Espacio muy... y Tiempo y Enigma. Y Enigma. Es que la historia, ¿eh? fundó una anécdota muy rápida pero que da cuenta de quién de quién es Fernando eh, cuando cuando trabajábamos en América Ibérica yo en la revista Año Cero y Bruno en, en Enigmas en cierta ocasión el que era eh, director general de la empresa Carlos González que desgraciadamente falleció algunos años después de Fernando de, de cáncer también pues él me contaba me contó un día una anécdota sobre Fernando que yo creo que ahí demuestra cuál es su personalidad. ¿no? Pues en las reuniones que había cada mes para ver cómo iba la revista, donde se reunían todos los jefes, el director general, el presidente, Fernando, pues le decían le decían a Fernando que tenía que hacer una revista eh, más comercial, ¿no? que tenía que subir las ventas y que debía hacer una revista pues más amarillista, más comercial, porque había que subir las ventas. Y me contaba que Fernando se les quedaba mirando fijamente y les decía... ¿Qué cosas me decís? Creo que esta noche no voy a pegar ojo. bien <risa> <risa> me decía, ante algo así te le vas a decir. Pues nada, <risa> Mado Marcía no que ¿Qué tal? Muy, muy buenas. Buenas noches, pero ¿cuántos años tenéis, madre mía? Que ¿Verdad que, que sí? Estoy, me estoy acomplejando un poquito, ¿eh? No, es que empezamos muy jóvenes. Sí, sí, sí. sí. Yo, yo, pues yo, yo soy... me callo, yo no digo nada. <risa> Yo soy la única que no le conocí en persona, pero sí la primera que organizó unas jornadas de, de, de misterio en mi pueblo cuando él murió, en su honor. Y además, pues como podréis imaginar, tengo en mi casa libros que ha escrito él o colecciones de libros que ha dirigido él, que guardo con muro en paño. Antes estabais poniendo la entradilla de ese programa de Gasparito ese DVD yo lo tengo, tengo otros DVDs de él... Y me acuerdo, me acuerdo de verlo en de ver la televisión, me acuerdo de ver esos programas, me acuerdo de quedarme absolutamente fascinada escuchándole con esa voz que ponía, con esa forma tan pausada de contar todos esos misterios y aprovecharse, no sé, hasta el más mínimo rincón te llevaba y te hacía degustarlo de una manera inédita, ¿no? Creo que tenía la, la virtud de, de, de llevarte de viaje y de, de llevarte a lugares fabulosos, ¿no? Igual que JJ Benítez, para mí es otro gran ídolo y tenéis mucha razón, si por ello no fueran, estaríamos aquí, pero sobre todo Fernando, que es hijo suyo, a quien sí conozco, por cierto, que estuve cenando <risa> sí. contigo hace poco y me sí, encanta sí, que señora. estés aquí con, con nosotros esta noche. Muy buenas, muy buenas. Yo, yo tampoco tuve la, la fortuna de, de conocerle. Pero sí que me pasó un poco como Manuel, yo también me un poco me despertó la vocación sobre estos temas. Yo también en la época en la que todavía no teníamos vídeo, pues me dedicaba a colocarme de pie junto al televisor con un micrófono y grabar los programas en cassette y luego aprendí mecanografía con él, porque luego los transcribía ¿Sí? con a máquina va recortando haciendo fotocopias y tal, y todavía conservo los apuntes, por ejemplo, de Chavín de Guantar, de muchos lugares de estos, tengo aquí todavía no, ese, ese archivo. Notas, ¿eh? sí, sí, yo. Sí. Pero yo quería preguntarle yo le... Yo me acuerdo una anécdota eh, con él cuando le conocí... Bueno, no cuando le conocí, eh, mucho después de conocer pero cuando él me llamó a incorporarme a gente en la revista Enigmas, cuando estaba allí, lo que se le ocurrió para celebrarlo y dice Bueno, vámonos al bingo, Bruno. Y nos fuimos al bingo, Fernando Jiménez de los y yo. O sea, para mí fue una experiencia... Dices, eh, pero este hombre tan serio, con esas barbas, esas ojeras, pues... Vinco, ¿no? Yo creo que podríamos estar horas todos contando anécdotas, pero yo que soy un poco egoísta, como tenemos a Fernando aquí, yo ya he tenido la oportunidad de leerme el libro, lo tengo todo lleno de notas y de preguntas ah, para hacerle. Porque, y creo que lo bueno es aprovechar que lo tenemos aquí, ¿no? Pero vas a sí, yo, yo quería justo preguntarle una... Bueno, yo creo que imagino que a muchos nos pasará también, porque cuando estamos ante una figura como la de Fernando Jiménez del Oso, que tocaba tantos temas y los divulgaba tan bien, a mí también me gustaría un poco meterme en su mente, ya que él era psiquiatra, y saber, o si nos puede comentar su hijo, eh, en qué creía. ¿Cuáles eran más o menos los convencimientos más íntimos de todo lo que era el abanico de temas que, que tocaba? Supongo que algunos los tocaría más o menos por obligación, por, por cierta demanda que había, ¿no? Por atender la curiosidad que tenía mucha gente, pero supongo que había otros que eran los que la atraían personalmente y en los que sí que tenía algún tipo de convencimiento íntimo de lo que podía haber detrás. Leete el libro. Bueno, me, me, en menos el libro hasta, me, Menos mal que tenemos hasta las 4, ¿no? De la mañana, <risa> yo creo, porque... <risa> Bueno, antes de lo, antes de, de, de meternos con esto si queréis, a mí me gustaría recordar una cosa y es cómo llamaba mi padre a, a todos vosotros de manera general. Erais sus chicos. Claro. Erais sus chicos. Esto me lo contó me lo contó Lorenzo y era el, el, el famoso congreso de Cuenca aquel en el que estaba, digamos, toda la plana mayor, ¿no? Sinesio de Arnel, Germán de Argumosa, el padre Pilón, etcétera. Y como eh, entra mi padre para, para cenar y le, le llama al padre Pilón y dice, Fernando, ven acá que tenemos reservado una mesa, un asiento, ¿no? Con nosotros. Y él se lo queda mirando y mira de la mesa donde debéis estar, pues prácticamente todo, todos vosotros, y le dice, no, me voy con mis chicos. Y en ese mis chicos yo creo que estabais, toda esa generación estabais todos ahí metidos, ¿no? Y es verdad que os trataba, os tenía un cariño tremendo, pero es que también viéndolo con perspectiva, yo creo que, que lo que él extraía de vosotros era era una ilusión y una, una vitalidad que era, que era algo envidiable. ¿no? yo creo que había ahí un tomairaca que él, yo creo que él, él sacó más de lo que os pudo dar, la verdad. Hay una imagen del que recordamos de todos, eh, y seguramente mucha gente que nos escucha, la imagen del eh, rodeado de libros, eh, detrás, era su casa, su garaje, su casa. eh, eh No era un escenario de televisión, era su entorno, era con lo que vivía 24 horas al día. Sí, sí, ese era, ese era su despacho. Está, está descrito al principio del libro, y, y ya, pero, pero yo creo que es casi de de común conocimiento de todos los espectadores, ¿no? porque parte se rodó allí, parte se rodó yo creo que en una consulta, en eh, se dio filmar parte, y luego al final, en en los programas que hacía de la otra realidad, se hizo una réplica en un, en un estudio, de el rincón que tenía él en el despacho pero hasta último detalle hasta cómo eran los visillos que él tenía se hizo esa réplica para para ambientarlo de una forma coherente con todo lo que él había tenido hasta ese momento. Y entrar allí era, era como entrar en, en el despacho de, pues, del padre de Indiana Jones, o sea era, era el Santa era, Santorum, ¿no? Exactamente sí, pero además bueno, bajabas y te encontrabas primero en un plano, una estantería que había en, en un récord de las escaleras, porque bajaba a donde estaba el, el, el antiguo garaje de, de del charet donde vivía y se había hecho ahí el despacho, entonces tenías una foto con él en un plano medio mirándote inquisitivo, ¿no? diciéndote que estabas entrando en sus dominios y, y bajabas, tenía una vidriera que dominaba el, el despacho por donde se colaba la luz y, y se veía desde dentro maravilloso, y tenía allí dentro, bueno pues una, una atmósfera todo envuelto de, de las librerías, con sus libros de mil temas diferentes, ¿no? porque cada rodaje, cada serie de libros que él iba a prologar, cada libro que él iba a escribir, todo se lo apoyaba en infinidad de documentación y todo eso estaba recogido allí, sus notas, sus carpetones con sus papeles personales, eh, recuerdo de todos los viajes de máscaras de, de todas las clases, dioses eh, precolombinos, de un par de figuritas de ovnis, eh, había de todo, absolutamente de todo y cosas absolutamente alucinantes no el, no recuerdo cómo se llaman estas mantarrayas que se disecan y se ponen eh, con la parte de... los del, garadiabolos eso, exactamente, un garadiabolo eh, pues tenía uno disecado al lado de, de, del armario donde guardaba su archivo fotográfico un vampiro con las alas extendidas que trajo del de, de rodaje de En busca del misterio me trajo una tarántula igual Eh, que era espantosa A mí me daban pavor las, las arañas Y él yo creo que como psiquiatra Dijo pues voy a darle una al niño A ver si a ver si es pavira ¿no? Y tenía todo eso rodeado Por, por eh, su sempiterno humo de tabaco eh, Y con una música Como la que habéis puesto al principio ¿no? Esa de la misión de Morricone Es una de las que yo recuerdo También podríamos pensar aquí En, en Michel Huygen, su amigo eh, Y compositor de bandas sí. sonoras de, de algunas de sus series En fin, era todo eso, y tenía también un mueble bar, tenía una barra de bar, eso no, no lo saben muchos de los de los oyentes, como dicen que, que estos temas, que no hay nada mejor que hablarlos con una copa de whisky entre amigos, pues él se hizo... Eh, construir una barra de vara auténtica en, en en su despacho, ¿no? Con todos los licores había unos espantosos con con un lagarto <risas> metido en eh, sí, de un licor oriental con un lagarto metido ahí dentro, <clears throat> otro con el mezcal con el gusano de todos los lugares que había ido visitando, yo creo que se traía un una un licor diferente, ¿no? Y y, y eso era su eso eso era su entorno, siempre una, una luz tenue de una lámpara verde que ahora tengo yo encendida eh, desde la mesa de la, desde la que se estoy hablando, la música, bueno, en fin, era todo, era era, era, era yo creo que una proyección de lo que pasaba dentro de su cabeza creaba, su, despacho... su, creaba su microcosmos en ese despacho eh, yo, yo, quería, era una proyección, sí. yo quería primero eh, ante todo eh, decirte el honor que, que me diste para coger y participar en este libro, para mí pues fue algo no, muy al, importante al de, de, de corazón, porque yo tengo un recuerdo maravilloso de, de, de tu padre y, y lo veo proyectado en ti y en tu hermano y la verdad es que es una maravilla, y, y luego por otro lado eh, también me gustaría que, que, que me dijeras porque yo creo que tú has hecho un recorrido emocional muy muy importante haciendo este este sí. libro porque una de las cosas que confiesas que, que también es, es difícil porque uno tiene que estar ya muy maduro para confesar este tipo de cosas y es que eh, de alguna forma tú eh, has tenido ese reencuentro con ese padre que de esos Rincones, ¿no? que no conocías eh, de él, porque no has llegado a convivir todo lo que tú hubieses querido. Eh, todas Bien. esas horas que a ti te hubiesen gustado, ¿no? Porque, claro, al final, sí, vale, tu padre es tu padre y para ti es tu padre, pero luego incluso momentos que tenías de estar a solas con tu padre, tenías que estar compartiéndolo porque era una persona popular, conocida, entonces claro al final es como no me dejáis mi intimidad no tengo que estar siempre como eh, aunque mi padre sea súper generoso y súper cercano pero no me dejáis mi ratito no de, de, de tener ese momento íntimo de y yo creo que que no sé si estoy en lo cierto que esto a, a estas alturas de, de, de tu vida te ha llenado mucho hombre eres eres muy grado como siempre que te voy a decir, Silvia, a ti estos, estos aspectos humanos eh, aciertas siempre, ¿no? Eh, a ver, mi padre y yo no, no convivimos porque mis padres se divorciaron cuando yo era yo era muy pequeño, entonces es verdad que nos veíamos una o dos veces a la semana, eh, hablábamos prácticamente a diario, pero es verdad que había esa urgencia... Eh, yo en su momento tampoco lo supe articular bien es decir, eh, había una especie de desasosiego, un deseo de más ¿no? y es ahora quizá con la perspectiva de, de ser adulto, de ser también un padre cuando cuando llega el momento en que estás preparado para, para dar un paso más y descubrir a la persona, al hombre que hay detrás de tu padre ¿no? en este caso casi podría quitar de en medio todos los elementos que tenían que ver con, con su carrera de divulgador, etcétera Y irnos al tema universal, ¿no? Yo creo que es muy difícil para un hijo escribir en pocas <ríe> en pocas palabras al padre. Y quizá la sorpresa viene también cuando uno trata de decir quién es ese padre, quién es esa persona, y se da cuenta de que solo descubre o solo conoce unas facetas suyas, ¿no? Y con, con el libro, por una parte, he tenido la oportunidad de ir conociendo esas otras piezas que, que todos en vuestra generosidad me lleváis descubriendo sobre él, e iba completando ese puzle que es la persona de, de Fernando Jiménez del Oso. Ya no hablo de mi padre, ¿no? ya hablo de Fernando Jiménez del Oso. Y ahí pues muchas de las de las, de las las piezas no, no solo iluminaban sus puntos oscuros, sino que también iluminaban partes de nuestra propia relación, porque eso está todo ahí mezclado. ¿no? Yo pienso que es, es muy hermoso pensar en un padre y quizá que lo que le eches en cara sea el haber deseado pasar más tiempo juntos, ¿no? que también por otra parte era, era un deseo que él que él tenía ¿no? y, y quizá ahí radica parte de, de la de la lección humana, la lección personal, ese legado no intelectual sino un legado vital que él me deja y con el que tengo que lidiar eh, y que voy descubriendo a medida que, que voy avanzando con el libro, con sus temas, ¿no? se va desvelando para mí ese gran misterio que, que bueno, pues más allá de, del fenómeno y de las culturas antiguas, de la parapsicología y demás, se va desvelando ante mí, y que ese gran misterio para mí es mi propio padre, ¿no?, la, la persona que hay detrás. El legado del oso, así se titula el libro, su autor, Fernando López del Oso, que ha estado esta noche con nosotros en La Rosa de los Vientos. Fernando, mil gracias. Oh, Bruno, ha sido, ha sido un placer, como siempre. La pena de no poder estar en el estudio con vosotros, pero bueno. ¿eh? Eso, eso sí ¿Cómo los sabes... hubiera vivido tu padre? Eh, ¿Te lo has preguntado ¿Cómo los hubiera vivido tu padre que no se hubiera dicho todos en eh, estos días? En, en estos días. Sí. Bueno, pues yo creo que os habría ido eh, recomendando títulos de la Hammer para ver, de películas de terror. Sí. sí. Algunos, algunos libros. Y decidí a ver si estudiáis un poco, hombre. Y la enciclopedia <risa> británica, ¿verdad? También. Y se lo tomaría con humor. Que el humor de Fernando Vera <risa> era extraordinario. Bueno, sí. y el de Fernando Hijo... Sí, sí, no sí, escribe muy, mal, bien, ¿eh? escribe muy bien, escribe muy bien. Lo que se puede esperar de un asesino de políticos que va por España adelante. <risa> bueno, no iba a haber dado solamente la cadicia, ¿no? <risa> <risa> Yo me quedo de todas formas con ganas de hacerle muchas preguntas de muchas cosas del libro, de los sueños, que para mí es fundamental, de por qué ha elegido esta redacción, que es un libro árido, agridulce y a medida que él va descubriendo tiene frases que, que te sorprenden pero bueno, no voy a hacer spoilers lo mejor es que se lo lean y cada uno saque sus conclusiones es, es un viaje muy humano y sobre todo para mí ha sido un viaje de iniciación ¿eh? si, si eso consigo transmitírselo a, al lector de hoy pues mira, me quedaría más que satisfecho El legado del oso se encuentra en Luciernaga Fernando López, entre los gracias. A vosotros. Muchas gracias. Vamos a hablar de muchas cosas, de muchas informaciones, hay muchos temas. Eh, Miguel Pedrero, cuéntanos qué es esta nave, qué va a conseguir, porque va a conseguir viajar a la velocidad de la luz. Bueno, pues sabéis que que la, en la cuestión de la exploración espacial hay un problema y son las enormes las enormes distancias, y que y que todavía avanzamos por el espacio ...con motores de, de combustión y eso es un gravísimo problema. Por eso toda una serie de, de astrofísicos y de ingenieros aeroespaciales... ...llevan ya años ideando métodos imaginativos para aumentar esa velocidad... ...de nuestras naves y, y de ese modo eh, digamos que en un futuro cercano poder alejarnos cada vez más de nuestro planeta de nuestro planeta azul. Y, y una de las naves, uno de los prototipos, o quizás el prototipo que más ha triunfado, es el de las velas solares. Fijaros, si las velas eh, las utilizamos habitualmente en veleros para desplazarnos por, por el mar, sobre las aguas, pues resulta que las velas solares también es eh, un método que están empleando los ingenieros aeroespaciales, para impulsar aeronaves, y os preguntaréis, ¿y, ¿y con qué serán impulsadas esas velas? Bueno, pues aparentemente por un láser o varios láseres es decir, con este método estas naves podrían avanzar incluso a varias decenas de miles de kilómetros por segundo, pero aún así estarían muy lejos de la velocidad de la luz, por eso hace, hace poquito tiempo se ha divulgado, se ha publicado en una revista científica Eh, ...el trabajo de, de un astrobiólogo... ...que hemos traído aquí a la tertulia... ...de la Rosa de los Vientos en varias ocasiones... ...porque es un tipo bastante heterodoxo... ...él se llama Bran Love... ...junto a Manassi Lingan... ...que es un, un, astro, un astrofísico... ...ellos acaban de publicar un trabajo... ...en donde plantean... ...en donde plantean que efectivamente... Eh, ...lo de las velas solares... ...es la clave, es el método... ...para avanzar por el espacio... ...casi a la velocidad de la luz... ...es decir, casi a 300.000 kilómetros por segundo... ...es decir, a una velocidad que ya... Eh, ...nos facilitaría avanzar eh, por el espacio... Y, ...y realmente hablar seriamente de exploración espacial... ...pero ellos plantean... ...que, que el método para impulsar... Eh, ...estas velas solares debería ser... ...otro, mucho más potente... ...y ellos se fijan nada más y nada menos que en las supernovas... ...es decir, en la explosión... De estrellas no estas generan una potencia miles y miles de millones de veces más potentes que, que un sol y pueden durar varias semanas o, o incluso meses. eso es lo que plantean es estacionar en, en un lugar determinado para eso hay que saber cuándo va eh, a estallar una, una una estrella y por lo tanto producirse una supernova, colocar ahí una de estas velas solares antes de la, de la explosión, ponerla en el lugar adecuado esperar a que esa supernova estalle y, y de ese modo, utilizar esa, esa energía, esa luz, esos trillones y trillones o quintillones de fotones para, para desplazar esa, esa vela solar. Desde luego, esto plantea muchos problemas, ¿no? La estabilidad, Eh, la tecnología necesaria es cierto ¿no? pero desde el punto de vista práctico desde el punto de vista de la física nada lo impide y es decir y este este prototipo como algún otro que se está ideando muy probablemente en un futuro en un futuro más cercano de lo que nos, lo que nos pensamos pues constituirán nuevos medios de propulsión de nuestras naves espaciales es decir dejaremos a un lado. Ya la, la combustión los motores de combustión y, y directamente emplearemos otros métodos como este, tan imaginativo que es desplazar, nada más y nada menos que naves espaciales casi a la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo utilizando la energía de una supernova, los fotones de una supernova Juan José Cezoro, La Atlántida del Sáhara Bueno, sí, es una, un artículo que han publicado esta semana en el, en el Confidencial que me ha llamado bastante la atención, el autor es eh, Rubén Rodríguez y lo que hacía era mm, recuperar una, una historia que ya salió hace unos años eh, más o menos hubo cierta difusión de ella y habla de una estructura geológica que se llama la estructura de Richat, y que está en el Sáhara que tiene una particularidad y es que es una estructura, una formación geológica enorme Eh, en torno a unos cincuenta kilómetros de, de diámetro tiene la, la forma de una especie casi de círculo perfecto de, o de espiral y lo más llamativo es que a pesar de su tamaño, a pesar de toda esta envergadura, de todas estas características, porque además tiene una particular combinación de, de rocas, de hecho durante cierto tiempo se pensó que podía haber estado eh, formada por como una especie de, de impacto de un meteorito, para que nos hagamos una idea, y como digo tiene diferentes um, combinaciones de rocas que hacen además que dependiendo de la hora del día o, de la, o del momento del año y de la, de la luz que tenga, se perciba de unas tonalidades bastante eh, distintas entre sí. Bueno, pues lo más curioso es, como digo, que toda esta estructura geológica fue descubierta casualmente en una fecha bastante reciente, eh, en el año 1965, aprovechando las famosas misiones Géminis, en este caso la, la Géminis 4, donde estaba además el primer paseo espacial de la historia, bueno, pues uno de los astronautas, el que hizo ese paseo espacial, mientras estaba flotando por el espacio exterior, eh, vio eh, mirando hacia la Tierra, estaban por la zona del Sáhara y fue cuando se dio cuenta que existía Esta, eh, esta estructura y lo curioso es que como digo también ha sido bastante enigmática no se sabía muy bien cuál era um, su origen se piensa que bueno al principio se pensaba como digo un poco en el impacto en las consecuencias de una especie de meteorito poco después parece que ya análisis a pie de, de terreno descartaron esta posibilidad de que realmente estos 50 kilómetros en espiral pudieran haber sido producto de, de esa especie de, de explosión Y ahora lo que se cree es que seguramente fue un proceso mucho más lento, pero también muy particular por esa combinación de rocas que estamos comentando, que sería la erosión. Pero claro, la, la parte lo digamos añadida de esta historia es que ha habido ciertos autores, y es por lo que lo recoge también aquí Rubén Rodríguez, eh, que han relacionado esta estructura ...con la famosa Atlántida... ...porque como está en el Sáhara... ...en concreto está más bien en la ciudad de Oudan... ...en Mauritania... ...como tiene estas dimensiones y sobre todo tiene esta forma... ...como circular que a la vez... ...por los diferentes tonos de las rocas que tiene en el interior... ...parece también que pudiera asemejar... ...lo que era la capital del Atlantis... ...de Platón... ...que hablaba de una serie de, de canales interiores... ...de espacios concéntricos entre sí... ...con un gran canal también... ...bueno pues eso ya llevó que en el año 2018... ...un investigador propusiera, bueno, literalmente como que se había descubierto la capital de, de la Atlántida y además así lo divulgó eh, por diferentes medios es cierto que tampoco tuvo demasiado recorrido además sería un poco extraño porque realmente no hay fuentes tampoco en la antigüedad que hablen de este lugar, como digo, solamente se puede detectar desde el espacio se puede ver un poco realmente la forma que tiene a ras de suelo, tú no percibes que realmente estás ante una formación con estos círculos concéntricos, entonces había pasado desapercibido durante todo este tiempo incluido también para el propio Platón, no había ninguna referencia así en la antigüedad. Entonces, como digo, es bastante complicado y luego realmente cuando se ha hecho análisis sobre, sobre el suelo se ha comprobado que, por ejemplo, en ningún momento tuvo esas formaciones que tienen no responden a ninguna especie de, de cauce fluvial ni, ni nada por el estilo. Así que realmente sería muy, muy difícil pensar que, que estemos ante lo, el origen de la Atlántida. Pero es cierto que la forma es muy llamativa y bueno, como digo, en algún determinado momento no hace mucho, sí que se pensó que podía haber inspirado el famoso mito de Platón y no, no solo eso, un poco más al norte en el monte Atlas en los montes Atlas también se ubicó en su día yo recuerdo en los años 20 y en los años 30 se, se presentó una teoría que sugería la que la Atlántida venía Atlántidas. del Atlas claro, claro. del Atlas de, el de Marruecos y que está mucho más cerca de las sí, columnas sí. de Hércules, desde luego que las Azores sí, o que otros sí, lugares sí, sí, sí, claro. si a eso unimos, que en tiempo remotos, el Sáhara tuvo una vegetación eh, exuberante y, y tenía agua y demás de ahí viene esa identificación con esa zona como una sí. de las posibles no, además aquí en el, el... alternativas a Creta o a otros lugares en la estructura está de Richard sí que cuentan que, que posiblemente, aunque no está de todo confirmado cuando se produce también ese proceso de que se va, pasa de ser un vergel, como tú decías hace miles de años, en, en torno a 3-4 siglos, se queda convertido prácticamente en un desierto, en ese proceso parece que esta estructura sí que pudo en algún momento ser una especie de isla, quedar como una especie de islote pero pero bueno, más allá de eso no hay ninguna evidencia, sí que se ha hecho por ejemplo he están mirando tampoco, se ha hecho, estudios hay de las otras teorías ¿sí? no, pero bueno, quiero decir que es muy llamativo porque es cierto que para que en algunas cosas como pasa con todas las localizaciones hipotéticas que se dan de la Atlántida de Platón hay algunos aspectos que coinciden con el relato del filósofo y hay otros que se alejan, o sea, encontrar algo al 100% ahora mismo es desca desca totalmente descartado entonces, siempre vas a encontrar X aspectos en alguna de las localizaciones más famosas que hay y yo recuerdo además que hablando además de, de Año sacó hace mucho tiempo un mapa, yo creo que en los años 90 un mapa de, de todas las localizaciones que creía que, o que se habían propuesto como de la Atlántida y aparecían allí como 70 en diferentes lugares del mundo, desde el Polo Norte hasta América, hasta diferentes puntos no, Galicia, las islas sí es. la Atlántida, eh, Mado Martínez ha cruzado el Atlas en Marruecos lo ha cruzado conmigo ¿Verdad, pues, Eso es noticia pues, para la tertulia, lo consideré noticia para la tertulia, me parece muy bien. ¿eh? Bueno. Yo, lo habéis comentado ahora, es espectacular, pues yo he cruzado que... varias veces el atrás, eso es espectacular. ¿Qué quiere eh? presumir? Son Bruno eso son quiere presumir de casta con Mado, venga, ya y está. Y además me apoyó de que ahí. Bueno, pero lo ha contado el primero, entonces le pongo a él, pues sí. si no lo hubieses contado sí. tú. Llenas de enigmas porque fíjate que no se ha cartografiado debidamente todo el arte rupestre que hay, todas las pinturas rupestres que hay. En el Atlas, ahora cuando hablamos del doctor Jiménez del Oso, para mí el otro gran referente fue Andreas Faber-Kaiser. Y, y yo recuerdo que cuando falleció Faber-Kaiser, yo estaba intentando convencerlo para que participase en una expedición al, a, al Atlas para levantar los, sí, sí, sí. los mapas de todo el arte rupestre que hay por allí todavía. Lo mismo que pasa con Argeria también, que hay todavía un montón de cosas por explorar, pero por las situaciones políticas, queda muchísimo trabajo por hacer ahí. Eh, Mado Martínez, vas a hablar de psicopatía, ¿no? Bueno, de, de psicopatía, psicopatía, más bien de un psicópata. o oh, de un psicópata, sí. De un psicópata que además es neurocientífico y que se Joder. enteró de que era psicópata y que además provenía de una familia con siete asesinos violentos, acusados, bueno... ...siete personas acusadas de asesinato, más bien... ...alguno que otro había asesinado, ¿vale? Pero algunas... Salbó, que otros, siete no ¿Y no sospechaba nada había, que le podía no haber...? Soltar. No, pero desde el respeto, no, desde el respeto... espera, de es que no sospechaba nada el hombre... ...tú fíjate, eh, este hombre... ...su historia es alucinante, ¿eh? ...además porque es un neurocientífico bastante reconocido... ...de prestigio, o sea, tú lo buscas en internet... ...sus artículos a, académicos... ...sus aportaciones en el campo de la investigación... ...de la ciencia es uno de los grandes estudiosos de la mente y del cerebro además, pues es, él estudiaba la serotonina cosas como la dopamina, los circuitos cerebrales, bueno, la cuestión es que va un día y unos eh, colegas suyos le dicen que le piden colaboración para investigar Los, los cerebros de, de unos psicópatas colaboraron en un estudio sobre psicopatía y él además es que estaba muy interesado en la interacción de los genes, pero también en la epigenética, la influencia del entorno, el daño cerebral y qué relación tenía todo esto en la configuración de una personalidad psicopática, pero más concretamente la de los asesinos eh, y asesinos en serie. Uh -huh. Y bueno, eh, pues él había establecido unos patrones además comunes A, a estos asesinos en serie y tenía ahí unos patrones, ¿no? Como pues todos estos tienen unos daños cerebrales aquí, aquí, aquí en estas zonas y unas configuraciones genéticas especiales aquí, aquí, aquí y todo esto, ¿no? Me estaba ahí, bueno, bien, como sabéis, este tipo de estudios se hacen con el procedimiento de doble ciego Y eh, cogieron los cerebros de los asesinos en serie por un lado y luego cogió eh, otro grupo grupo de personas que suele ser el grupo de control. Pero como sabéis, aunque parece que la ciencia avanza sola, pues no, necesita financiación y no siempre tienen la que necesitan. Y ellos, él pues cogió eh, a su familia para hacer de grupo de control. A su familia y a él mismo, que le venía más a mano y era más barato. Bueno, pues nada eh, Llega el resultado del último escáner Y en base a las figuras de ciertos daños cerebrales Presentes en los patrones De los asesinos en serie y otros datos Le dice en voz alta a sus compañeros Madre mía, este es un psicópata Y sea quien sea No deberían dar suelto por la calle Seguramente ¿Qué? es alguien muy peligroso qué bueno <ríe> sí Porque es el peor Patrón psicopático Que jamás he visto Y claro, lo más fuerte es que cuando Se fijó a quien pertenecía Y es un hombre, <risa> eh, pero que se pensaba que le estaban gastando una broma los los colegas ah. y, que, y que habían mezclado dos escáneres de los asesinos en serie con los de su familia, pero no. Y va, va su madre, va, vaya trauma que va a tener, pobre hombre. <risa> sí, claro, y encima va su madre y le dice, ya he oído por ahí que vas dando conferencias de psicópatas y hablando de asesinos y violencias, como si tú vinieras de una familia muy normal. Claro él, Joder, <risa> él. <risa> claro, él respondió Pero qué narices dices, <risa> ¿sabes? O sea, y claro, su madre eh, pues se puso a contarle ciertos secretillos de familia, ya sabéis, porque como en todas las casas habas. y va y le dice, Mira hijo, tengo una buena noticia y una mala noticia. La buena es que uno de tus primos es Ezra Conrell, fundador de la Universidad Conrell. Hmm, vale, bien Dice, ¿y la mala? Y dice, pues la mala es que tu prima mmm, es Lizzy Borden. Joder. Qué... <ríe> Lizzy Borden, no sé si los oyentes saben quién es, la llamaban la asesina del hacha. Y se sospecha que pudo haber asesinado brutalmente a su padre y a su madrastra, aunque no pudieron probarlo. Era la única sospechosa y la única acusada. y al final Una joyita sospecha. de la familia, ¿no? No, claro, y es que claro, te es dicen que, que era prima hoy... tuya, segunda o tercera es Dizzy Borden y te quedas flipando, vamos, tú imagínate, pero Nessie Fallon respondió, ah no mamá, no es para tanto, eh, pero sí, sí que era para tanto, porque la buena mujer tenía eh, además un libro de familia de un antepasado suyo y empezó un poco a tirar de la madeja y le dijo, sí, sí, es peor, lete esto, es un libro de un, de un, de un tatarabuelo nuestro. Bueno, y así fue como se enteró de que en su familia había un amplio historial de asesinos violentos. Lizzy Borden no era la única, su tatara tatara tatarabuelo que vivió en el siglo 17 y fue además el primer caso de un hombre que mató a su propia madre en las colonias americanas. O sea, este tío no es que mató a su madre, ¿eh? A una madre. ¿Quién mata a una madre? Bueno, pues no vamos a ser prolijos, pero este hombre viene de una familia con siete acusados de asesinato y eso sin remontarnos ni atrás. Pero claro, Fallon se da cuenta eh, de que él mismo... ...muestra comportamientos psicóticos... O sea, ...claro, se para a pensarlo... Y, ...y claro, dice, pues la verdad es que... Mmm, pues, ...pues pues, sí... ...soy un poco psicópata... ¿no? ...y ha llegado a admitir, por ejemplo... ...que probablemente podría abandonar... ...el funeral de un pariente... ...si supiera que hay una fiesta o algo divertido... ...que hacer el mismo día... ...aunque que, sabe que... que claro, ...él sabe que eso no está bien... El, hombre, este, ...este hombre es neurocientífico... ¿eh? eh. ...y su postura frente a las convenciones... ...sobre el bien y el mal es que, bueno, sabe lo que está mal pero se la suda tiene el cerebro y los genes de un asesino pero no ha matado a nadie ¿por qué? pues según él mismo porque aunque vengas eh, con la carrocería psicópata de serie cerebro y genes su activación, o sea que se active eso Depende de lo que te pase en la infancia, cuando eres pequeñito, ¿veis? Por eso siempre es tan importante la infancia, esa, esa edad en la que todo se decide. Si de pequeñito abusan de ti o te maltratan, tienes muchas posibilidades de ser un criminal de mayor. Ahora, tuviste una infancia feliz, pues el riesgo sería insignificante. Y este hombre tuvo una infancia increíblemente maravillosa, según dice. Así que se considera un psicópata útil, útil además para la sociedad, porque según él, bueno, pues ver las cosas desapasionadas... Eh, Desapasionadamente y no está atado a una emoción Es muy positivo La gente le pide consejo Y él es capaz de verte ahí llorando dos horas Y verlo fríamente, analizarlo y darte un consejo Y otra de las cosas que dice Es que a pesar de tener cero empatía emocional Sí tiene mucha empatía cognitiva Y que las personas como él resulta que hacen muchas cosas por la sociedad Más cosas a veces, dan más dinero Y se involucran más aunque... Creo yo que si buscas a alguien con quien llorar, a lo mejor te va mejor si te vas a llorar con una piedra. Pero esta es la historia de este hombre. La historia, ¿eh? Historia con una cabra psicópata. ¿eh? <risa> bueno, es un psicópata. Eh, Manuel, 200 esferas datadas en hace un millón de años. Sí, no, decepcionado. ¿Ah, por qué? Pensé que ibas a decir algo así como que estaba para darle una pedrada... ...con una piedra esférica... Ah, vale, y así vale, ya habría silao... Sí. ...con una de estas 200 <risa> piedras esféricas... ...que se van a estudiar ahora... ...en un proyecto internacional... ...a tres bandas... ...con fondos alemanes... Eh, ...y con investigadores españoles... ...e israelíes... ...ellos se van a centrar... ...en un tipo de... ...de pieza arqueológica... ...muy rara... ...que sin embargo se ha encontrado... ...en Europa, en Asia, en África... Incluso en España, en España, en este artículo de Judith de Jorge... ...se menciona el yacimiento granadino de Barranco León, en Orce... ...pero yo creo recordar que se han encontrado también en yacimientos en Galicia y en Canarias. Creo recordar. Bueno, se trata de unas eh, piedras más o menos del, del tamaño de la palma de una mano. Por eso siempre se supuso que podían ser proyectiles para lanzarlos con una onda o, o directamente con la mano para cazar o para la defensa o que podían ser formaciones naturales cuando se encontraron las primeras esas es, esferas de piedra esas esferas líticas eh, pues los investigadores decían bueno, pues esto será producto de la erosión como los cantos de la playa y una coincidencia pero claro, cuando van apareciendo en distintos emplazamientos arqueológicos en distintos lugares datándose en un arco que va de los 300.000 ...al millón y medio de años de antigüedad, dices, caray, esto es muy raro que aparezcan en tantos lugares con ese arco tan importante. Entonces, ahora, como decía, con fondos de la Fundación Gerda Henkel de Alemania, eh, unos investigadores españoles, por un lado, de la, del Instituto Catalán de Paleoecología Humana y Evolución y la Universidad Rovira... Y, por otro, y, eh, del Laboratorio de Arqueología Computacional de la Universidad de Jerusalén y del Tel High College, de, de, también del norte de Israel, van a concentrarse en 200 piezas de estas piedras, que concretamente fueron recuperadas en el yacimiento de Ubeidilla, en Israel... Y que eh, ha, ha empezado la primera parte de la investigación. La primera parte consiste porque el, el debate está en si son, primero, eh, fruto de un intento intencionado para construir estas esferas. Claro, estamos ubicándonos en la época del Homo erectus. Y como tenemos esa manía de pensar que nuestros ancestros eran tontos que no sabían hacerla con un canuto, claro, pulir de esta manera estas esferas que aparecen, incluso todos recordamos, fíjate, hablando del doctor Jiménez del Oso, uno de sus temas fetiches siempre fue las esferas de Costa Rica, que es un tema fascinante, pero que no solo están en Costa Rica, que están en otras partes del mundo. Bueno, pues lo que ellos empiezan a hacer ahora eh, es utilizar... Y esto lo hemos comentado ya muchas noticias parecidas, aunque existan en museos piezas arqueológicas que se han recuperado en los años 50, en los años 30, o en el siglo pasado o en el anterior, ahora las nuevas tecnologías, los nuevos tipos de análisis informatizados, la inteligencia artificial, permiten hacer cosas que antes no se podían hacer. Y lo que van a hacer ahora en Israel estos investigadores españoles, lo que han empezado ya de hecho a hacer, es crear unos mapas informáticos radiografiar, digamos, esas piedras para replicarlas, por un lado, intentar con la tecnología, entre comillas, de la época, replicarlas y luego comparar eh, las réplicas que han hecho ellos con esas antiguas para ver si eso puede ser fruto de la erosión casual que parece poco probable o realmente eh, fueron construidas por esos humanos con una intencionalidad Si fue así, eso indica unas capacidades de, de creatividad, de imaginación y demás que realmente nos no sorprenden, como cada día que, que tratamos este tipo de temas. Pero luego llegará llegar la segunda parte. Si fueron construidas intencionadamente, ¿cómo lo hicieron y, sobre todo, para qué? Y ante eso... Eh, por un lado está la opinión de que puedan ser eso, proyectiles o algún tipo de arma o por otro lado herramientas para tratar las pieles herramientas para eh, igual que se hacían las, las cuchillas de siles o, o las lazas de siles uh -huh. un tipo de herramienta eh, diferente que una vez más vuelva a no sé si dignificar pero desde luego a subrayar la capacidad de abstracción y creatividad de nuestros tatatatatatatatatatatatatabuelos Imaginaos, eh, es una historia... Y sin necesidad de alienígenas ancestrales. Eh. Esto es importante subrayar. De, de momento, decir, de de momento de hasta momento. que termine el estudio. Espérate, hasta, hasta que parezca una que que venga de humo, y todos nos vamos a reír. Eh. Imaginad un sitio, vamos a hablar ahora de eso, de ese lugar, de ese sitio, en donde llueve, como en todos sitios, como en muchos sitios, pero aquí llueve hierro, Miguel. sí. Es, esto ocurre en un, en un exoplaneta muy, muy, muy curioso. En esta tertulia hemos hablado en varias ocasiones de, de un equipo, de un grupo de telescopios, que es el Very Large Telescopio, es decir, el telescopio muy grande, que en realidad es un sistema, sí, sí, así se llama, sí, es un sí, sistema sí. en realidad de cuatro telescopios que están en el desierto de Atacama, de Chile, y gracias a los cuales están haciendo descubrimientos muy interesantes. ...pues ahora resulta que un equipo de astrofísicos... ...empleando precisamente estos, estos telescopios... ...ha estado estudiando un exoplaneta muy curioso... Eh, ...se le denomina Wats 70b... ...es decir, siempre los astrofísicos poniendo nombres tan poéticos... ...a los planetas... ...el caso es que este planeta fue descubierto en el año 2013 está en la constelación de Piscis y aproximadamente a unos trescientos noventa años luz de la Tierra. Y este planeta presenta una característica muy curiosa... ...y es que siempre tiene una cara diurna y otra nocturna... ...es decir, en una cara es siempre de día y en otra cara es siempre de noche. Como este planeta está muy próximo a su estrella, la cara diurna alcanza una temperatura media de 2.400 grados centígrados. Es decir, que, bueno, ahí no hay vida, está, está claro. Sin embargo, esa temperatura, fijaros, es lo suficientemente alta para vaporizar metales. Eh, curioso, es decir, que los metales se evaporan, se crea vapor de metales. Y unos vientos llevan, ese o lleva, o desplaza ese vapor de metales, en todo caso sería ese vapor de hierro, a la cara oscura, que tiene una temperatura algo menor, es decir, 1.400 grados centígrados, que tampoco está mal. Es decir, si su cara diurna tiene 2.500 grados centígrados, la cara nocturna presenta una media de 1.400 grados centígrados. Bueno, pues como os decía, las altas temperaturas de la cara diurna hacen que los metales... ...se vaporen... ...y por lo tanto que se forme vapor de hierro... ...una serie de vientos... ...traslada esos vapores de hierro... ...a la cara oscura... ...que tiene una temperatura como os digo algo menor... ...mil grados centígrados menos... ...ese vapor de hierro se condensa... ...y cae en forma... ...de gotas de hierro... ...es decir... ...que en esa cara oculta... ...o en esa cara oscura... ...de este exoplaneta que está a 390 años luz de la Tierra constantemente está lloviendo, pero no agua, gotas de hierro. Es decir, bueno, yo creo que a medida que vayamos explorando y estudiando y recabando más información sobre, sobre los ecosistemas de, de esos exoplanetas, de esos planetas fuera de nuestro sistema solar, nos llevaremos enormes, enormes sorpresas. La verdad es Sí, Manuel. No, no, estaba pensando dice, sí, sí, que sí. Hay, el paraguas tiene que ser como el escudo del Capitán América, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> <risa> sí no. Y la rebequita, tú tienes que poner una rebequita luego cuando vas a la no, zona. tú oscura? imagínate un Charles Ford de ese planeta, ahí las lluvias extrañas serían cafeteras directamente, <risa> y <ya> hay <que> sin... <risa> <risa> Sí, sí, sí, sí, <risa> No, no, La imagen de la gente comprando en los supermercados, de alguna gente, no de todos, de algunos, comprando papel higiénico, papel higiénico, ha llamado mucho la atención. Y todo esto tiene una explicación relacionada, bueno, una explicación, una justificación, se puede encuadrar dentro de la evolución, dentro del sentido tribal, dentro de, bueno, pues... Como si no hubiera un mañana, ¿eh? Es que ha sido yo creo que un aspecto muy muy llamativo que creo que al Mira, principio... Era para hacerse un búnker, era para hacerse un búnker. <risa> con lo sano que es lavarse un poquito. Eh, yo he visto he visto cosas verdaderamente inexplicables. Como en Blade Runner. Cosas sí. que nadie... <risa> Como eso, con las compras. No porque dices, eh, bueno, eh, vale, la gente compra para tener, evidentemente, pero eso de llenar el carrito de yogures, ¿qué explicación tiene? ¿O Lo he visto con mis ojos, con mis ojos, a una persona comprando, no una, sino cuatro mil, bueno, o, o cientos de botes de potitos, yo creo que ya se les ha ido la cabeza al sí, el, baby boom. Numerosa, sí, es el claro, baby boom Seguro, Están preparando sí, sí. el baby boom de, de estar en cuarentena, sí. que eso su, suele pasar. Yo, yo creo que es uno de los grandes enigmas, porque al principio daba un poco de pudor, cuando lo veíamos un poco aquí en España, cuando empieza toda la cuestión de la, de la cuarentena pero luego nos hemos dado cuenta que realmente es un fenómeno planetario, sí. o sea, en todos los lugares sí, en sí, todos sí, sí, los sí, lugares, sí. la reacción ha sido... Afortunadamente no es nuestro solamente. A por eso digo, que es, ya, no sé si es un gran consuelo, pero bueno, es una reacción que sí que merece la pena, que por lo menos le dediquemos algo porque hacen, eso... Ahora hacen ya los chistes de memes que hay alguien que fallece y te, te dejo 80 kilos de arroz <risa> Sí, sí, sí no, te, te de, de papel higiénico la, la explicación era, ¿no?, que uno tose y cinco se caga, ¿no? entonces que por eso toda la gente cogía también el papel higiénico. ¿no? Pero, pero realmente, claro, es, es muy llamativo porque uno piensa que cuando más o menos tiene cierta sensación de que todo se derrumba alrededor... Yo creo que hace falta un poquito de humor en todo esto porque y hace falta sonreír porque no se están jolobando mucho los... No sé. Yo te digo eh, que... Y yo no entiendo esa obsesión de algunos de llegar al fin del mundo con el culo limpio. Pues, pues yo creo, fíjate no que no, no, no, no, yo, yo, a ver si estáis de acuerdo con lo que bueno, con lo que vamos a contar, porque ha habido bastantes, eh, eh, por lo menos ha consultado a psicólogos, a sociólogos, a ver un poco cuál era esta reacción, evidentemente no es una explicación única, porque no se puede decir que todo responda a la misma causa, pero sí que, por ejemplo, ha habido alguno que, que tengo aquí, por ejemplo, han preguntado a Nicky Edwards, que es investigador de la Universidad Tecnológica de Queensland, en Australia, por su opinión, y él lo que decía, era que hay un aspecto importante que es que cuando todo más o menos se derrumba alrededor, necesitamos cierta sensación de control, uh -huh. que algo por lo menos mmm, parece que, que esté en nuestra mano llevar, porque al fin y al cabo todo lo demás escapa a lo que podemos hacer, ¿no? Entonces dice que, claro, que una manera de calmar esa ansiedad sería precisamente el, el control sobre la higiene y la limpieza. Entonces, bueno... Eh, y además que tiene una, una particularidad que crea ciertas los guardan algunos? Bueno, sí, esas Pues es que están vaciando, es que dicen que están vaciando sí, los sí, armarios sí. de ropa y de todo, y Para están ahí, vengan a es que no, Y luego esto no se sumaría, esto. o sea, esta idea que, que, bueno, luego podemos asociar, porque yo tengo también otra idea, que puedo estar bastante de acuerdo con esto, yo digo que no creo que haya una explicación única, sino que habrá diferentes respuestas de cada uno, diferentes reacciones. Esto se sumaría también a otra cuestión que sería, pues ya sí, aquí un poco el efecto gregario, el hecho de que lo, de pronto vemos que alguien empieza a copiar algo, que esto es algo generalizado, y de pronto entiendes que se le está dando un valor, que a lo mejor tú no pensabas que lo tenía, pero quieres formar parte de, de eso, ¿no? Y entonces es lo que hace que tú también digas, bueno, lo hacen los demás, pues ¿por qué? Eh, habría también el, el, la selección de, del papel higiénico, según comentan también otros especialistas que, que, hay, que han, les han consultado en diferentes medios de prensa, es que... Eh, también tiene que ver con que justamente este es un bien que no es el que estamos acostumbrados a consumir a diario, sino que solamente lo cogemos de vez en cuando, lo acumulamos de vez en cuando, se, se nos olvida, y prácticamente muchas veces ni nos damos cuenta de que casi se ha acabado. ¿no? Pero Mira, eh, me vas a perdonar, Juanjo, pero eh, acaba de mandar un mensaje eh, Ángel Gabay, uno sí. de nuestros eh, tuiteros eh, mejores que... Comenta, es que el papel higiénico, el secreto está en que no caduca y se puede comer cuando se quiera. Claro, yo, yo, yo lo que... Lo, es que, muy bueno, muy lo bueno. mismo eso, piensan que alguien, alguien tiene un secreto y es que el, el papel cura el coronavirus o algo así, sí, sí, se sí, nos sí. ha escapado, ¿no? Lo tiene, está pendiente que lo confirmamos. ¿Lo hace? usan para hacer mascarillas? A saber. Bueno, eso es otra de las cuestiones que también se decía, ¿no? Pero bueno, aquí comentaban también que, que la cuestión es que ahí la gente nos solemos agobiar si este producto que del que no estamos habitualmente pendientes o demasiado pendientes, salvo justo cuando ya vemos que se va a acabar y entonces vamos a por él. No es como en otras cosas que, que tenemos más claro el consumo periódico ¿no? y la dosis que vamos gastando de ese producto, en cambio aquí es algo más complicado. Entonces, ante esa ansiedad, cogemos y acumulamos todo lo que podemos para precisamente no tener que estar pendiente del asunto. Pero yo añadiría un poco a estas dos um, ideas de un poco el comportamiento así un poco... Por, simplemente por imitación, ¿no? Eh, y el, además esta sensación de control. Yo añadiría una historia que a mí me llamó mucho la atención hace tiempo, que es eh, el, eh, algo así como el pintalabios del holocausto, que se llamaba. Y es que cuando cuenta, hay un soldado británico, el teniente coronel Mervyn eh, Willet Gunning, que él cuenta que una de las cosas que más le llamó la atención cuando entraron los aliados en uno de los campos eh, de, de concentración, de Alemania en 1945 es que por supuesto se encontraron un espectáculo pues ya, bueno, que ya estamos acostumbrados a ver por las fotografías, por las películas y por los documentales ¿no? gente que ya estaba acostumbrada a comer gusanos uh, simplemente contaba casos por ejemplo de mujeres que um, se asfixiaban en su propio vómito porque no tenían ni fuerzas para poder girarse o sea, ya todo lo que hemos visto eh, creo que estamos somos perfectamente conscientes, pero lo que ocurrió ahí y él lo apunta en el diario y es una lectura realmente muy, muy emotiva es que eh, resulta que el primer cargamento que hubo que llegó allí de la Cruz Roja fueron pintalabios, fueron barras de, de carmín y, la, y fue una manera de devolver la dignidad a las mujeres porque sentían que volvían a ser humanas y entonces empezaron todas a pintarse los labios y empezaban a reconocerse otra vez como personas civilizadas que habían abandonado lo sucio y la barbarie yo creo que aquí en esto del papel higiénico también puede ir por ahí Algo de esto, ¿no? Las noticias de Gondacero, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y después ahí continuamos. Os recordamos hoy edición especial extendida de La Rosa a los Vientos hasta las 4 y media de la madrugada.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 hoy, la rosa de los vientos en la sintonía de Onda Cero Radio hasta las cuatro y media de la mañana Todavía unos minutos más, seguimos en la tertulia Zona Cero. Con Madon Martínez, eh, con Miguel Pedrero, con Manuel Carvellal, con Juan José Sánchez Oroz, que antes de las noticias eh, nos estaba contando... Esa explicación, entre esa explicación, en el comportamiento tribal eh, gregario que existe respecto a la compra masiva de papel higiénico. Sí, bueno, yo os comentaba que además de, de esas dos explicaciones que son las que más se han difundido, en el, entre otras muchas, ¿eh? digo que, pero las que parecían así un poco que trataban de, de explicar ese comportamiento tan generalizado, una de las explicaciones apelaba a esa idea de, de sensación de control, de no perder el control en algo tan fundamental cuando todo parece que alrededor se derrumba y que todo pierde, ese, ese que es también algo muy muy... Y a lo largo de la historia, muy que tiene que ver entre la civilización y, y la barbarie, ¿no? Pues el, el, el, lo limpio y lo sucio, esos dos contrastes, lo que es lo, lo puro y lo impuro lo que está contaminado y, y lo que no pues aquí dentro de, de esto que por lo menos nos quede en ese acto tan íntimo como es el del papel higiénico que parece que todavía tengamos ahí cierta sensación de, de control, y luego la otra era por supuesto ya un efecto de imitación, el, de, el hecho de que todo el mundo empieza a dar valor a algo, y aunque no sepamos muy bien por qué, pues nos sumamos a ello y queremos ser parte, ¿no? y, y al final os añadía esta historia que a mí me parece, ya digo que hace mucho tiempo que la, que la leí que es esta, este asunto de, de ese cargamento de de barras de labios que llega que nadie sabe muy bien el propio capitán que hace el propio bueno era teniente coronel que, eh, que el británico que cuando está allí en ese campo de concentración de pronto ve que de la Cruz Roja llegan cajas con pintalabios ante una población que como os podéis imaginar pues estaba de aquella manera eh, pues no sabía muy bien por qué pero de pronto se dio cuenta que realmente funcionó y que todas, todas las mujeres empezaron a pintarse los labios y empezaron a como digo a, a sentir que, que realmente no eran realmente, bueno, pues eso, como una especie de criaturas extrañas que simplemente se las distinguía por el tatuaje de su número que tenían en el brazo sino que empezaron a devolvérseles, él lo dice literalmente, que se les estaba empezando a devolver la humanidad y que realmente se aferraron a esa barra de labios, de pintalabios como, como si fuera realmente una especie de tabla de salvación que, que le reconcilió con el mundo ¿no? o sea, que es algo increíble también Igual, en una situación, evidentemente no es ni mucho menos comparable, pero ¿por qué de pronto nos fijamos en cosas tan aparentemente que no tienen nada que ver, pero que pueden resultar también tan importantes. Fijaros que a mí esto lo trasladaba también un aspecto, porque como estamos con el tema de la cuarentena, eh, ha habido también muy, una gran polémica con el tema de lo de las peluquerías. Mm. Porque de pronto, se, después de que se hace el estado de alarma, eh, se, se dejan las peluquerías. Y bueno, se hablaba de una cuestión de higiene y tal, pero yo creo que también, evidentemente, entiendo a las personas que van a trabajar allí, los riesgos que suponen, todo lo que son los peluqueros, las peluqueras, Evidentemente. Pero también lo importante que puede sí, ser pero para... La personas... ley de los años 70 habla de solamente se puede atender a gente sin brazos o sin movilidad en los sí. brazos que no se puede lavar la cabeza. Es una medida de higiene. No, no, no, que no, no, claro, no, por eso digo que era una medida de higiene que es cierto que también pone en riesgo y a lo mejor se puede hacer... Y esa solamente se a puede atender a gente que no tiene claro, movilidad pero eso digo pero, y además no, no obligan a que la, las peluqueras no, estén abiertas nada, cada uno nada. puede decidir si las abre o no porque bueno pero decir que son evidentemente como ahora mismo se está improvisando porque nadie hemos vivido una situación como esta pues surgen muchas cosas a corregir pero también veía que si esto se prolonga más de la cuenta y yo creo que en principio Vamos a ver lo que pasa, ¿no? pero por la experiencia que ha ocurrido en China, lo que está ocurriendo en Italia, no creo que a nosotros nos vaya muy distinto, que se han tomado un poco algunas medidas antes con respecto a Italia, pero parece que seguramente rebasemos más de los 15 días, nos vayamos a lo mejor un mes o un mes y medio, según comentan. También importante la apariencia de personas que van a estar o que vamos a estar mayor parte de nuestro tiempo encerradas, que de pronto si te empiezas a desatender... Pues a lo mejor las peluquerías también cumplen con esa función un poco de, de reconciliarte también contigo mismo, ¿no? de, verte, de verte mejor, de reforzar un poco la autoestima. No es su obligación, no tienen ese papel, no les pagan a los peluqueros ni a las peluqueras para hacer esa labor, no son sanitarios ni tienen por qué hacerlo. Pero bueno, va a haber que pensar que además de, de lo puramente sanitario, de lo puramente económico, va a haber un factor emocional y ahí sí que sería bueno que lo hubiera algún historiador. Eh, es que, la caer, es que la gente no tiene que abandonarse. En, en, la, en, en lo que es el comité que está generando todo esto, ¿no? el mando único que controlando toda esta situación, que miren también un poco lo que ocurre con otras plagas, con otras pestes que ha ocurrido en la humanidad y cómo se ha gestionado y los efectos que tiene también en la población porque no sabemos, a ya digo, cuánto tiempo vamos a estar y hay cosas como que son muy evidentes y otras que son menos pero que también van a dañar mmm, la psicología de las personas, eso hay que trabajarlo también Una de las idea. cosas que comentabas uh -huh. cuando lo de la barra de labios yo me acordaba que el, durante la Segunda Guerra Mundial, sobre todo los en América, utilizaban mucho la barra de labios roja Porque era una forma de sentir como la autoestima, como que era más llamativo, como te daba alegría. Por eso el rojo siempre es como que da más vida, da más alegría, porque dentro de la tristeza que estaban... En pleno conflicto, el pintarsoe de los labios de rojo era como que, que te daba más, más más vida, más ganas de, de seguir viviendo. Aquí, en esto que estoy comentando, en este caso eran, eran así, eran barras de labios rojos. Y además comenta, claro, el, el, el teniente coronel comentaba, eh, eran mujeres que las veías con un arapo encima pero absolutamente dignas y con cierta... Y con bueno, la cabeza alta porque claro, se habían, pintado, porque los se habían pintado los labios. Entonces, claro, ¿También? para él le dijo lo que <ríe> pensó que era una absoluta extravagancia, decir, bueno, ¿cómo la roja se preocupa por esto? Y sobre todo, ¿quién había pedido eso? Porque no sabía que lo habían pedido. De pronto encontró que, que realmente pues había sido un acierto. Y a mí ya sabes ¿Pues que, que yo os <ríe> <siempre> <ríe> mucho a los académicos que intentáis encontrar una explicación sesuda para casi todo, pero a mí esto me parece pura mezquindad. Lo que hemos visto estos días en los supermercados es el sálvese quien pueda. Es un ejemplo, igual que alguien decía que las guerras sacan lo mejor sí, pero y lo no peor brócoli, del ser humano. No coges ¿no? brócoli, no co coges papel higiénico. O sea, es llamativo, pero, dentro de, de lo que fíjate es. Fíjate es, que provinciano es. El papel higiénico es algo que utilizamos solo nosotros. Quiero decir, tú te vas a los países árabes y hay otro sistema de higiene en el lavado diferente. Y de demolición mantiene las tres conchas. Claro. Bueno, y que no se tíbe, sabe para qué porque no te da la opción. Y el etímo dice la cuerda que, <risa> no sé que es compartida y que oye, es tan, tan válida como cualquier otra cosa. Ay, o sea, pero que... eso no es una justificación para. Yo sea, que sé, hay otros sistemas utilizando otras cosas, que hemos visto. Ya, eso es otra cosa. Pura sí, sí. sí, sí, sí, sí. Sí, pero, pero, pero corazón... de esos... quería sí, decir algo más. Perdón. A ver, para nosotros culturalmente El papel higiénico es importante. Da igual que en otras sociedades no se use o no sea importante. Lo importante es que para nosotros es importante. Y yo he preguntado, porque además eh, pues yo estuve hace unas semanas antes de que todo esto empezara y tal, eh, comiendo con una persona y, y entonces pues, salió la posibilidad de que, madre mía, a ver si al final nos vamos a meter en casa, cuando todo esto era una remota posibilidad. Y me dijo pues yo voy a ir a comprar papel higiénico. Y yo le dije, ¿ah, sí? ¿Por qué? Y me dio la respuesta. Me dijo, madre mía, porque... Sin papel higiénico, para mí, sería como volver a hablar... ¿Tú, tú, atrás, ¿Tú te acuerdas de cuando se usaba el papel higiénico ese de nuestro abuelo, se, la, de la marca Elefante? No sé si alguno de vosotros se sí, si acuerda. O sea, sí. Y los limpiarse... papeles de periódico reciclados, las hojas de periódico. Eso lo he visto que yo en muchos como, pueblos de España. de España. Era como limpiarse el culo con una lija. Y eh, me decía... Es que para para mí, si tuviéramos que volver a eso, sería volver atrás, sería perder la dignidad nuestra como sociedad, como humanidad. Es como, eso lo tengo que tener en casa porque lo que decía Juanjo, así mantenemos el control. Y lo de los pintalabios os parecerá una superficialidad, una banalidad o lo que queráis. Pero cuando lo de las Torres Gemelas, cuando pasó lo de las Torres Gemelas en Nueva York, que la gente estaba deprimidísima, muy deprimida, se disparó la venta de pintalabios. ¿Por qué? Porque psicológicamente no es ya una forma de sentirte mejor o sentirte más digna, es una forma de luchar contra la depresión, de maquillarte la cara, de hacer ver cuando te miras al espejo, de que no estás con la cara tan triste, de que a lo sí. mejor tienes un tono de luz, un tono de, co de color, algo de esperanza, porque la gente, para enfrentarse al trauma, y para mucha gente, esto del coronavirus y, y todo el miedo que se ha montado alrededor, es trauma y es traumático y a lo mejor me está recordando, sobre todo a la gente mayor ¿eh? épocas anteriores o épocas de necesidad la, la manera de, de enfrentarse al trauma y salir con resiliencia adelante a menudo tiene que ver con afrontarlo de una forma bella, es decir, que de ese trauma salga algo bello y que tú puedas darle sentido a ese trauma ¿no? algunos lo hacen en forma de libros otro ve lo que sea, pero para muchas personas salir de ese trauma Tener resiliencia al salir adelante tiene que ver con tener simplemente fuerza de salir de la cama cada día. Y a lo mejor esa fuerza te la da el pintalabios. No, no hay nada que añadir porque yo creo lo repetiría mil veces, Oka, que acabas de comentar. Miguel, decías algo. Sí, yo, yo creo que Juanjo ha dado una clave en, en lo que ha dicho que, que es muy importante. ¿no? Eh, probablemente la cuarentena sea superior a, a 15 días, quizás un mes, esperemos que, que no mucho más y esto se solucione, pero, pero todo esto va a generar un problema de, de estrés, de ansiedad y de depresión, y con eso vamos a tener que lidiar todos, eh, con eso vamos a tener que ser muy pacientes con familiares, con amigos, con compañeros de trabajo, y es algo con lo que también va a tener que lidiar El estado y yo creo que aquí en esta cuestión sí que los medios de comunicación tienen o, o tenemos una, una responsabilidad que es que es muy importante ¿no? y, y yo creo que, que, que todo esto va a causar va a causar muchos problemas sobre todo de ansiedad de estrés y, y de depresión que, que el gobierno va a tener que, que encarar y que los medios de comunicación de algún modo también van a tener que que ayudar a, a paliar estos efectos psicológicos de la cuarentena Bueno, pues esperemos eh, que así sea yo creo que los medios de comunicación nosotros aquí eh, mmm, ya estamos oyendo muchas cosas eh, durante todo el día y he querido este fin de semana salir un poquito de eso, tener esa vocación en la Rosa de los Vientos, es esa vocación de servicio público que también lo somos no y, claro. y eso es importante y salir un poquito porque no vamos a aportar nada que nos haya dicho. ¿no? Exacto Exacto, y yo creo que, que, que ya a lo largo del día es ya sé, claro. el coronavirus es, es, es y vamos a salir un tema, poquito del monotema, tema. ¿no? Claro, y yo creo que la gente que, que, nos sintoniza a estas horas de la madrugada, yo creo que quiere, quiere relajarse un poco, escuchar otro tipo de temáticas que les hagan fascinarse, pensar, eh, soñar. Y, y dejar a un lado el, el coronavirus que mañana por la mañana ya tendremos Claro, claro que sí. Y durante todo el día, prácticamente las 24 horas. Después. El efecto Scali, ¿qué es, Madó? El efecto Scali, malder y Scali, ¿quién no ha visto la serie Expediente X? Yo, es que soy de la generación Millennial, ¿no? Como vosotros, que veíais otras cosas y habéis conocido a todo el mundo, <risa> yo soy la más jovencita. Pues por eso estoy un poco en plan Millennial, a ver si me cojo ya el coronavirus y me muero de una vez, ¿no? Como dicen los millennials y todo eso. Bueno, pues Mulder y Scully, yo creo que no solo fue una serie que nos dejó una buena, un bueno, sabor de boca cada semana cuando corríamos a encender la tele para verla, yo lo hacía todas las semanas, sino que además nos dejó una cosa llamada el efecto Scully. Y es que el 63% de las científicas de Estados Unidos, por ¿eh? porque el estudio lo hicieron en Estados Unidos, el 63% de las científicas en la treintena lo son por la protagonista de Expediente X, O sea, eh, lo sabemos por un estudio que decía eso, que esas mujeres eh, que en los años 90 cuando veían la serie rondaban los 12 años, una cosa así, decidieron dedicarse a la ciencia inspiradas por este personaje de ficción. Es un buen ejemplo a la hora de estudiar la importancia de las películas y las series de ficción en, en, en los roles de género. Porque en Expediente X los roles estaban hasta cierto punto además invertidos, no solamente es que había una mujer ahí que era científica, sino que además ella era la escéptica, la racional la que pensaba fríamente, era desapasionada, la que llevaba un arma y era capaz de usarla si era necesario, la que llevaba una gabardina super grande, jodidamente inteligente, destripaba muertos como si fueran conejos, y cantaba las parentas a su compañero cada vez que se ponía pesadito con la charrada paranormal para ella, ¿no? cosas infantiles, ¿eh? Él era el contrapunto, ¿no? ese tobeín emocional, el crédulo, el intuitivo, con unos roles más asociados tradicionalmente, a lo mejor, a, a, a las mujeres. Uh -huh. Así que a mí este estudio me encanta Me demuestra la importancia de, de eso De los contenidos, de la visibilidad De los roles Y que sigamos apostando por los personajes de ficción De mujeres empoderadas Que como veis animaron en su día A muchas adolescentes A dedicarse a la ciencia Al ver que nosotras también podíamos ser científicas Y podíamos hacerlo porque Si Scali es que podía Nosotras también. Qué bueno, pero de todas formas lo que dices de las series y ciertas películas que crean tendencia es cierto en cuanto a las vocaciones. Porque cuántas veces incluso las series estas que hubo el boom de los médicos, todo el mundo quería ser médico, tanto las mujeres como los hombres. En esto que estás comentando de Descali, pues te da la posibilidad de plantearte el ser, pues eso, una científica o criminólogos, con todas las series de los criminólogos. ¿Cuánta gente no ha querido ser criminólogo? ¿O, o de los CSIs? O, lo, ¿O arqueólogos con Indiana Jones? Sí, bueno, bueno, bueno, bueno. bueno. Vocaciones. Es, es como vamos. Sí, sí, sí. Aquí incluso nosotros en este programa, mmm, a través de del La Rosa, ha habido muchísimos historiadores y muchísimos claro. periodistas. O antes comentábamos de Fernando. Uh -huh. ¿Cuánta gente se está dedicando a mí? Es eso, es gente que tú tienes en un momento dado en tu vida que te influye, que te hace que, que se te despierte esa vocación por algo. Y eso es un maravilloso, porque es un legado que tú dejas que no te estás dando cuenta, sí. pero es un pozo muy importante. Y, y, Además, el mundo de la ciencia ficción y de la fantasía y de los cómics, sobre todo de la literatura de ciencia ficción y series de ciencia ficción, eh, ha hecho un favor muy grande y ha puesto un granito muy grande de arena en lo que a feminismo se refiere, porque ha imaginado figuras de mujeres empoderadas que en unas eh, sociedades ya sea distópicas o utópicas, que en un momento dado eran impensables, pero lo que nos hicieron empezar a pensar en ello gracias a este tipo de, de creaciones de ficción. No, y te diré que además muchos varones estábamos absolutamente enamorados de Lana Scalier. Absolutamente. Imposible, no, no enamorados. El de ella. talento... La... Bueno, salen noticias y son espectaculares las informaciones sobre animales que encuentran el camino para volver a casa. ¿Cómo lo hacen? No lo sabemos. Pero pasa. Y tienen ese talento y esa capacidad, Silvia. Claro, porque nosotros ahora nos hemos acostumbrado a ayudarnos mucho de la tecnología, del GPS, de las aplicaciones, y se ha perdido ese instinto natural y esa forma incluso de... ...estudiar los cielos, ¿no?, a la hora de navegar... ...o a la hora incluso... Les están diciendo constantemente que tanto nosotros como nuestros hijos tienen que estar más en contacto con la naturaleza porque son conocimientos que, que se van perdiendo porque no se estudian. Dentro de, de Poco, si Dios quiere, pues te, tendremos también a otro personaje para recordar que es Félix Rodríguez de la Fuente, que es una de las personas que defendía este tipo de cosas, de, de, de observar a los animales, de observar a la naturaleza, que, que es un aprendizaje alucinante. O Miguel de Libes, que le tenía yo ahí en el concurso, pues otra persona igual. Bueno, pues... ...hay un señor que se llama David Barry... ...que es un explorador, un activista británico... ...tiene ya 66 años... ...y ha escrito un libro... ...que la verdad es que me apetece muchísimo leer... ...porque se llama... ...Los viajes más increíbles... ...y este hombre... ...se dedica a observar animales... ...y uno de los animales que más le llaman la atención... ...son los insectos... ...por ejemplo... ...le tiene fascinado la hormiga del desierto... ...¿y por qué le tiene fascinado la hormiga del desierto?... Porque resulta que es un animal súper chiquitito, eh, que tiene un cerebro de tan solo 400.000 neuronas, pero es capaz de realizar hazañas de navegación que los humanos solo conseguimos con lo típico de los instrumentos que hay ahora toda tecnología. Bueno, pues a estas hormiguitas, aunque se les pongan obstáculos, saben perfectamente encontrar la cueva bajo tierra aunque esté a cientos de metros de distancia. ¿Y cómo lo consigue? Pues esta eh, hormiguita lo consigue con un sistema que tiene un muy complejito, que se orienta con la luz y el cielo, y se basa como en su brújula visual. Eso es lo que ella tiene de orientación. Pero es que hay un experimento que hicieron, un poquito cruel, y es que resulta que además estas hormigas cuentan sus pasos, ¿Y cómo se supo averiguar esto? ¿Cómo se pudo averiguar? Bueno, pues eh, resulta que Matías eh, Wintinger, bueno, un biólogo de la Universidad de Friburgo en Alemania, dice, voy a hacer una putadita a las hormigas. Y cogió y les cortó las patas a un grupo y a otras se las prolongó con una especie de, de hilitos de, de pelo de cerdo Y entonces las pobres que se habían quedado con los muñones no acalzaron el punto que tenían de referencia y resulta que las que lo tenían más, eh, con esto más alargado se pasaron. O sea que aparte de orientarse y llegar al sitio, van contando los pasos para saber exactamente dónde tienen que bajar A la cueva. Así que le diremos a Matías que no mutile más a las hormigas, sí. eh, porque ya sabe, nos hemos quedado perfectamente enterados de que esto no se hace. Pero es que además David también hace mmm, pues un estudio y ha observado las aves. A él lo que le llama, por ejemplo, eh, mucho la atención de las aves son los vencejos que se tiran hasta 10 meses en el aire, volando. ¿Y de qué se alimentan? Se alimentan de lo que les transporta el viento. O ¿Saben de, de vez en cuando abren la boquita? y con eso se mantienen hasta 10 meses en el aire para trasladarse de un sitio a otro y otro que les llama también muchísimo la atención Esto son... Esto es como conducir eh, eh, sin cristal y sin... Sí. Eh, sin la cabeza fuera. con la cabeza la fuera. Fuera. Sí, Tenía, Claro, claro eh, no están ahora que son... el, el alimento del futuro son los insectos, pues abrir la boquita y te Manu, cuando va la moto rico. va con la, moto, con la boca abierta ¿no? son, sí, son sí, sí. con la autopista yo, <ríe> so... yo crié uno que se había caído del nido y además es que copulan en el aire es, es, que, es que viven en el aire, prácticamente Sí, no tienen sí. patitas, de hecho si se caen por eso, no, tú, eh, si se caen no pueden remontar el vuelo porque es que no tienen, es que tienen que salir desde desde, volar desde el nido y además cuando cuando abandonan el nido es para ya nunca volver, o sea, son súper raros eh, independientes y, no es que dicen, no, están probando o sea, si se han caído es porque ha pasado algo ahí o se ha destrozado o alguien le ha tirado una pedrada porque es muy raro pero es que viven En el aire, duermen en el aire, es increíble, lo hacen todo en el aire. Has dicho bueno, que copulan en el aire. Todo, todo, sí, cuando cuando te pongas en suspendido... Ya, no, <risa> no, ya tengo una fantasía. <risa> <risa> bueno, otras aves. <risa> eso es una parafilia, ¿eh? Los cascanueces <risa> sí, sí, sí. americanos. Los cascanuetes americanos también tienen una habilidad asombrosa. Estos por lo visto pueden coger y en un radio de 260 kilómetros esconder comida. Semillas de todo tipo. Dicen que pueden esconder hasta 30.000 semillas en 6.000 escondites diferentes y su memoria prodigiosa hace que sepan en qué sitios tienen escondido esa comida. Bueno, es alucinante. Luego también, por ejemplo, pues tienen otra, otra facultad y es que eh, eh, también son muy sensibles en el oído y entonces pues eh, igual que nosotros tenemos por lo, eh, un umbral que no podemos oír más de 20.000 hercios, pues ellos por debajo de 20.000 hercios, o sea, por, por encima sí, pero por debajo no, pues eh, algunos animales por debajo de 20.000 hercios sí se consigue escuchar Y entonces eso también les sirve para orientarse. Y otros, otros por ejemplo, pues eh, el olfato. El olfato es algo indispensable para el salmón. Sí. Hemos visto cantidad de veces como el salmón remonta esos ríos y consigue también por muchos obstáculos que se le pongan. Bueno, pues por lo visto, ellos tienen algo muy importante y es que en el río donde cogen y, y, y nacen, pues tienen como un bofetón olfativo en ese momento que se les queda impregnado y luego cuando se van al océano o al, o al mar correspondiente y luego tiene que volver, pues reconoce a través de ese olor cuál es el afluente en el que nació y por eso consigue volver. También utilizan como herramientas mmm, para orientarse la presión del agua, eh, oleaje, también referencia visual, pero vamos, una de las cosas más importantes es el olor. Bueno, en el libro que, como recordamos, que está fantástico, que se llama Los viajes más increíbles, también habla de mariposas, de abejas, de caballitos de mar, de tortugas, de ballenas, y por lo visto también dedica un capítulo al misterio. No sé qué tipos de misterio contará de los animales, pero dicen que de momento no tienen explicación científica para dar la respuesta. Eso lo sabe Miguel Pedrero, fijo. Hablamos un poquito, Manuel Carvallal, de la sífilis. <risa> Esto Ahora, me, dice, tú me la parofilia ah. <risa> no. Creía que te iba a decir tú me lo dices mirándome a los bueno, ojos historia, qué <risa> historia Qué historia que tiene que ver con la sífilis Sí, bueno, porque no en te ves, eh, jorines, eh, en estos... Es una noticia, es una información Es una noticia terrible Es una, una de estas historias que, que Yo lo repito siempre Que no, no hay guionista de Hollywood Por muy imaginativo que sea que puede igualar a la realidad histórica a las cosas que hemos hecho los humanos en la historia y desde el año 2015 todavía está en marcha en, en los juzgados de Estados Unidos una demanda que, que se presentó en 2015 porque en 2011 se había presentado ya otra una querella contra el servicio de salud pública de Estados Unidos a raíz de unas informaciones que se descubrieron de Chiripa de casualidad hace unos años y que dejan todo aquello que hemos contado del proyecto MK Ultra o de otros proyectos tanto de la CIA como del FBI, como Cointelpro o como CAOS proyectos secretos de manipulación mental de injerencia en, de experimentos con humanos sin su consentimiento y sin su conocimiento que parecen sacados de las teorías de la conspiración de los youtubers de la actualidad, pero que ocurrieron Y, y esta, estas demandas que están en, en proceso ahora se descubrieron hace relativamente poco, en el año 2003, de casualidad, cuando una catedrática de la Universidad de Wellesley Susan Ravardy, se topó con ellos haciendo trabajos de archivo, de esto que te metes en las hemerotecas y en los archivos a buscar documentos históricos. En su caso estaba documentando un trabajo sobre unos, un polémico, ...estudio que se hizo sobre la sífilis en Estados Unidos... ...y buscando información sobre esos experimentos que se hicieron en su día dentro de Estados Unidos... ...se encontró con un escándalo que hizo que en el año 2010... ...la entonces secretaria de Estado Hillary Clinton... ...esposa del expresidente de los Estados Unidos Bill Clinton... ...tuviese que pedir disculpas públicas al pueblo de Guatemala... ...por haber sido utilizado como conejillos de Indias... ...en un experimento espeluznante... ...que se desarrolló eh, con el consentimiento... ...con el consentimiento del gobierno de Guatemala... ...por parte de una serie de investigadores... Eh, ...de investigadores norteamericanos... ...que se habían dado cuenta de que sus soldados... Sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial... ...tenían serios problemas... ...con la sífilis, la gonorrea... ...y enfermedades de transmisión sexual... ...no sé yo qué harían en el campo de batalla... ...cuando se iban al frente... ...para volver con unos serios problemas... Eh, ...relacionados con las enfermedades... ...de transmisión sexual... ...entonces se les ocurrió... ...a una serie de... ...investigadores... Eh, ...dirigidos por el doctor... ...John Charles Cutler... ...que era doctor del Servicio de Salud Pública... ...de Estados Unidos intentar hacer una serie de experimentos para probar nuevos fármacos que pudiesen prevenir esos contagios de esas enfermedades de transmisión sexual que luego derivaban en problemas realmente graves. Pero para eso necesitaba eh, cobayas, personas que voluntariamente permitiesen que se les eh, in infectase, de sífilis o de gonorrea, para luego probar fármacos, y claro, no sé yo por qué, pues parece que los varones no estaban muy por la labor, ¿no?, de esto de pillarse una enfermedad sexual ahí en Sálvase a la parte, así que a este buen hombre no se le ocurrió otra cosa, allá por 1946, que como tenía un colega con el que tenía mucha confianza, que era guatemalteco, y además... Se acababan de celebrar las primeras elecciones eh, democráticas en Guatemala y el, el nuevo gobierno guatemalteco tenía o quería tener muy buena relación con los Estados Unidos, pues se les permitió empezar a hacer una serie de barbaridades. Comenzaron en instituciones penitenciarias, utilizando a prostitutas infectadas de sífilis o de para que tuviesen relaciones sexuales con los reclusos pero como al final las que se morían eran las prostitutas y los presos no acababan de contagiarse, dijeron, bueno, pues hay que desarrollar algo un poco más eficiente ¿no? así que empezaron bueno, primero empezaron en instituciones penitenciarias y luego ya se vinieron arriba y empezaron a hacer pruebas en cuarteles militares, en orfanatos en centros de salud mental repito, sin que la, los cobayas humanos fueran conscientes De lo que se estaba haciendo con ellos. Como no acababan de pillar por la vía directa, pues empezaron a, o sea, llegaban a impregnar los, el sexo de las prostitutas con, con el, las, las sustancias para Asco. producir el contagio, sí, sí. Luego Asco. ya empezaron a eh, inyectar eh, directamente en los penes a través de la uretra Los, la, la, los sistemas de contaminación, bueno, hicieron una serie de escabechinas que, según el gobierno de Guatemala, alcanzó a 2.000 personas, a 2.000 sujetos de estudio, aunque el gobierno de los Estados Unidos dijo que solo se habían, solo, se habían hecho esos experimentos con 1.300 personas, que no eran conscientes de, de lo que se hacía con ellos, y de las cuales... Eh, tan solo seiscientos setenta y ocho recibieron algún tipo de tratamiento médico después bueno cuando estalló este escándalo como os decía eh, la misma Hillary Clinton tuvo que disculparse y creo recordar ...unas imágenes en los informativos... ...del presidente Barack Obama... Obama por teléfono, por así, teléfono al presidente... Sí. ...también disculpándose por lo que habían hecho... ...se les había oído un poco de las manos... Eh, ...pero todavía hoy están en marcha... ...esos procesos de las familias... ...de esos infectados... ...para ver... Para ver si, bueno, si, si, ...si consiguen algún tipo de gratificación... ...esto se descubrió... ...repito, de casualidad... ...en el año 2003... Uh -huh. ¿Quién sabe? Lo que de, lo descubrieron además porque la investigadora estaba revisando, dio con los papeles personales de un, del profesor que estaban en una caja en, en, la, en la universidad. Y no había constancia, por lo menos gubernamental, de. no quedaba ningún registro en lo que era la CIA o en cualquier otro departamento, digamos, gubernamental de, de toda esa experimentación. O sea, fue auténticamente esos, esas notas que él tenía y a partir de ahí fue tirando del hilo, aprovechando que en ese momento, como tú has dicho, pues Guatemala era prácticamente un país satélite de, de los Estados Unidos. Porque además ha tenido. Claro, eso, Guatemala es uno de los países más maltratados que hay en históricamente en, en América y, y además se ha pasado por fases más o menos intentando como revolucionarias y al mismo tiempo fases más en la órbita de Estados Unidos y ahí coincidió también justo en ese momento. Yo cuando estuve hace poco ahí en Guatemala lo comentaba con la gente de allí y por lo menos del entorno que yo estoy hablando no tenían ni idea de, de este asunto no les había llegado ninguna noticia Mario con Albatía Rosaventos eh, nos dice hay muchas hay noticias y muchos hay comentarios a propósito siempre que se toca el tema de los animales, eh, las mascotas y otros animales Bueno, pues eh, surgen eh, muchas informaciones. Mi perra Kira, en estos eh, días, eh, su paseo de casa a casa de mis padres, vuelve para casa en algo que no lo había hecho hasta ahora. Les echa de menos en estos días eh, las pobres. Y Agustina López eh, nos dice los vencejos, eh, nos habla de el manzanares... Nos evitan kilos eh, de mosquitos y nos dan una alegría con sus vuelos y haciendo nidos. Eh, los dejé de ver ayer cuando cerraron eh, Madrid y río Dice que hay muchos eh, nidos eh, de vencejos eh, en, en el Mazaré. Y los cracos son grandes hombres del tiempo. ¿Así? ¿Ah, ¿Claro? Por... <risa> ya sabes, cuando vuelan bajo. Ah, vale, vale. Jorge, vale. Pero es un poco corto hoy. Pues, sí, sí, pues sí, a la generación del 27 <risa> hablamos de la luna la luna y la lucha contra los asteroides peligrosos Silvia pues esto es una noticia que, que me parece que la gente pues no, no se la ha dado con tanto coronavirus con tanta historia no se ha dado mucha importancia y es que resulta que vamos a tener una base muy cerca de la luna entre la luna y la tierra que va a ser muy importante se llama Lunar Gategay, de la ESA Y, y bueno, entre otras cosas, quieren, pretenden que tenga una madre nodriza de ofensiva espacial para defenderse de posibles asteroides malutos que quieran dar contra la Tierra. Os cuento. Bueno, Luna Categai eh, es una plataforma, como os decía, está diseñada eh, para ser el punto de partida de futuras misiones de exploración en la Luna. ...y también el planeta Marte... ...que por cierto, con el tema este del todo el jaleo que tenemos... ...también se está retrasando... ...todas las misiones posibles que tenían previstas para Marte... ...bueno, esta plataforma va a estar equipada... ...con un complejo centro de telecomunicaciones... ...que va a estar alimentado por energía solar... ...laboratorios de ciencias, módulos de, habita de habitación... ...y áreas de carga y descarga de robots... ...pero también, como os decía, se va a utilizar... Como una especie de madre nodriza para pequeñas naves que se moverán por el espacio combatiendo con posibles asteroides que puedan resultar potencialmente peligrosos para la Tierra. Que se supone que la quieren poner en marcha en esta década, eso es lo que dice la ESA... Pero es que además ya tienen un experimento que van a poner en marcha en, en breve. Eh, como os digo, va a estar entre la órbita de la Luna, se moverá una distancia de 3.000 kilómetros sobre la superficie. Y bueno, además de que va a suponer eh, pues menos energía a la hora de enviar esas misiones, ¿no? como está ahí esa plataforma como a mitad de camino, el experimento que van a hacer, que os estaba comentando, es que eh, se ha aprobado, a través de la de ESA, en el año pasado, aprobaron la misión ERAIDAR y son dos naves que van a funcionar como proyectiles. Bueno, lo que quieren hacer es que van a ir contra un asteroide que se llama Didiamos, o Didyamos, como lo queramos poner, que va a pasar en 2022 a unos 11 millones de kilómetros de la Tierra y... Ellos van a lanzar estas dos naves eh, ERA y DAR porque lo que pretenden es desviar este asteroide. Es como una prueba, a ver si consiguen con este experimento que no hay ningún peligro para la Tierra porque está a bastante distancia, pero quieren hacer esa prueba, ese ensayo, a ver si les sale bien. Entonces, esta prueba experimental, si funcionará, o sea, si funciona, pues va a ser ya eh, un poco el prototipo de tecnología que utilizarán para un posible asteroide que en principio no se tiene fecha de que vaya vamos a tener un asteroide peligroso cercano, pero imaginaros que a lo mejor pasa a determinada distancia un asteroide de una embargadura de estos de, de más de, de eh, 11 kilómetros que dicen que son los, los peligrosos, pues si ven que con esto ya consiguen desviar un poquito la trayectoria, pues nos están intentando que nos protejan de algún modo y sobre todo pues que la efectividad de estas supuestas naves misiles sean más concreta y, y cuantos más ensayos hagan pues harán que estos eh, misiles o estos desvíos sean más efectivos y mejores. Así que es lo que lo que quieren hacer. Con lo cual en esta década Lunar Gategai va a estar en marcha a no ser que haya algún problema. Y lo tendremos ahí como plataforma para misiones a la Luna, como plataforma para misiones a Marte y también para lanzar misiles-naves y desviar asteroides peligrosos. Esta información, Mado Martínez, que nos vas a comentar, nos habla de la muerte y nos habla de la euforia. ¿Cómo se conjuga ambos vuestras Pues mira, es que siempre se ha hablado de esa euforia que algunos afirman que podemos llegar a sentir en momentos antes de morir. ...o en el instante último de nuestras vidas y, y, y siempre se ha dicho ¿no? que hay, hay veces que hay personas que han relatado que ciertos familiares suyos o médicos enfermeros han dicho que ciertos pacientes parece que han muerto como en un estado de, de, de felicidad por el rictus que, que que presentaba su rostro mientras que otros a lo mejor han muerto pues en condiciones de terror también eso en, en, en clínica forense se ve mucho con un rictus de ansiedad o de, de dolor Y Seamus Coel, que es miembro honorario de investigación clínica de la Universidad de Liverpool y que se dedica además a estudiar estas cosas, publicó un artículo muy interesante en The Conversation del que os voy a hablar brevemente porque es obvio que la muerte es un misterio que lleva, yo creo que atrayéndonos desde hace milenios y que todos nos preguntamos, ¿qué se sienten? ¿Por qué algunas personas parecen tener ese rictus de felicidad dibujado en el rostro no? en el momento de fallecer? Coel dice que es posible que pueda haber una fiebre de endorfinas, que son unas, eh, son, son esos neurotransmisores del, del placer y también de la felicidad, justo antes de morir, aunque es algo que nadie ha explorado a fondo hasta el momento. Lo que sí sabemos es que en un estudio del 2011, eh, que hicieron con, con ratitas, se mostró que los niveles de serotonina, que también es conocida como otra gran hormona de la felicidad, se triplicaron en el cerebro de seis ratas cuando murieron. Así que no podemos descartar la posibilidad de que algo parecido pueda pasarnos a nosotros, los, los seres humanos. Y la gente se estará preguntando, nuestros oyentes, pero bueno, pero ¿por qué no lo investigan con humanos, con lo interesante que es este tema? Por Dios, no podemos averiguar lo que sentimos en el momento de morir. Observar esos niveles de serotonina y endorfinas como hacen con las ratas. Bueno, pues no es tan fácil, no es tan fácil. Sí que disponemos de la tecnología, eso no es problema, hemos avanzado muchísimo en esas cosas, claro está, pero al parecer obtener muestras repetidas, especialmente en la sangre en las últimas horas de, la, de vida de una persona, pues es todo un desafío logístico y es casi tan difícil como obtener, además, financiación para sufragar este tipo de, de estudios. Se da mucho dinero, por ejemplo, él hace una comparativa para investigar el cáncer en el Reino Unido, en el 2016, por ejemplo, 580 millones de libras, pero para cuidados paliativos solo 2 millones de euros, es decir, el tratamiento que reciben las personas que van a morir de cáncer, que tan importante es invertir en investigación como invertir en cuidados paliativos, en, en, en definitiva, en invertir en, en dar una muerte digna a esas personas en los últimos días, meses, semanas de su vida, para hacerla lo más llevadero posible. Dice Coyle además que no hay evidencia que sugiera que los analgésicos, como la morfina, impidan la producción de endorfinas, que el dolor no siempre es un problema cuando las personas mueren porque sus propias observaciones y discusiones con otros colegas sugieren que si el dolor no ha sido un problema antes o algo, para, algo digno de tener en cuenta en la vida del paciente, pues tampoco es usual que se convierta en un problema en el proceso de la muerte. En general, parece que el dolor de las personas además, según los estudios, esto es muy curioso, disminuye durante el proceso de, de muerte pero no lo sabemos bien por qué, es decir, por qué pasa esto, por qué conforme nos acercamos al momento de nuestra muerte disminuye el dolor, podría estar relacionado con las endorfinas, bien podría la verdad es que nos faltan más estudios al, al respecto y existen varios procesos en el cerebro que pueden ayudarnos a superar el dolor intenso Esta es la razón además por la que los soldados, la gente del ejército lo sabe, y los que hayan estado en campo de batalla también, pues a menudo no sienten dolor. Y el trabajo de Irene Tracy de la Universidad de Oxford demuestra el también el fascinante poder del, del placebo, de la sugestión, de las creencias religiosas para superar el dolor, la meditación también puede ayudar. Al parecer, según Coel, la aceptación de la muerte también es muy importante para tener esa experiencia mística y tranquilizadora y de paz o de felicidad mmm, en el momento de morir. Pero los cuidados paliativos tempranos parecen también ser clave en este proceso de aceptación. Es decir, que cuanto antes empecemos a ofrecer esos cuidados paliativos o por lo menos en estudios con enfermos de cáncer de pulmón, antes tiene también el paciente, la persona, la capacidad de pasar por ese proceso de duelo y aceptarlo. Es un estudio interesante... Y ahí lo dejo para que reflexionemos un poquito también sobre, sobre este tipo de cosas. Miguel Pedrero, te diría que hay otra explicación, que es la no localización. O sea, que la mente se desliga del cuerpo, ¿no? Claro, claro. Sí, sí, no, no, sí. que la mente no está en el cerebro, dice Miguel, que abandona el cuerpo, entonces el cuerpo hay que le den mal es que no vale. va con ella. Vale, vale. Desde, desde mi punto de vista la, la mente es, es no local, igual que son no locales las partículas subatómicas, es decir, los ladrillos de, de la materia. Y como desde mi punto de vista conciencia y materia son lo mismo, pues esto explicaría muchos de los fenómenos que ahora llamamos Ah, no, y que desde ese punto de vista podrían ser... Manuel, Manuel, ¿tú tienes internet en tu ordenador? ¿En mi ordenador? O en donde sea tienes internet. Eh, sí, claro. ¿Sí? ¿Tú crees que internet está en el ordenador? En el mío sí. No, ¿lo no. ves? A través de tu ordenador. Eso lo dices tú. Yo cuando apago el ordenador sí, se acaba sí, sí, Internet. Sí, sí. No hay Internet. Para todo el mundo. Se acaba para todo el mundo. Yo lo no tengo nada. evidencias de lo contrario. No veo lo que estás Y la mente tú. humana y el cerebro es un canal. Eso es lo que dice esa hipótesis. Yo, yo os mandaba a todos a la consulta el doctor Jiménez Del Oso. Claro, claro. Averlas, eh... Pues eh, Miguel Pedrero nos va a hablar ahora, bueno, cuántas noticias, hay eh, cuántas informaciones, eh, cuánto esfuerzo os estoy viendo estos días especiales. Eh, pero queremos eh, acompañar a la gente, contarle cosas. Si están encantados que otras veces se quedan las muchas noticias sin comentar, así que hoy que tenemos un pues poquito sí. más de tiempo, ¿no? Pues eh, estupendo, Oye, mira, y comentamos y los... eh, muchas y las que quedan todavía. Miguel Pedrero, vas a hablarnos de un extraño animal. Sí, esto parte de, de, de una historia que comienza, una historia bastante luctuosa, ...que comienza el pasado domingo 1 de marzo... ...cuando es encontrado el cuerpo de, de una persona... ...el cuerpo sin vida... ...en un paraje de Valle de Bravo... ...que es un municipio que está al oeste de la ciudad de, de México. El cuerpo eh, tenía signos de haber sido atacado... ...de que este hombre había sido atacado por algún tipo de alemania ...que finalmente había acabado con su vida... ¿no? Bueno el caso es que las autoridades enseguida tomaron cartas en el asunto, se suspendieron las clases en el municipio y, y agentes de diferentes instituciones de la Secretaría de Defensa, de la Marina y las Policías federal y municipal comenzaron una búsqueda de ese animal que en un primer momento pensaban que se trataba de un gran felino, ¿no? Esa fue la primera, la primera hipótesis, ¿no? que un gran felino había, había atacado a, a esta persona. Pero el caso es que hace unos días, Alejandro Gómez, que es fiscal general del Estado de México, aseguró que en realidad el responsable del ataque no era un felino, sino un perro de grandes dimensiones. Él aseguró que, que según los datos aportados por los zoólogos, esta... ...era la explicación. Además, eh, Alejandro Gómez aseguró también... ...que en el cuerpo de, de este hombre fallecido... ...se habían encontrado varios restos biológicos... ...pertenecientes a, a ese animal, a ese atacante... ...entre otros pelos. Pelos que pertenecerían a ese depredador desconocido... ...y que fueron enviados para que se analizaran... ...a varios laboratorios. Al laboratorio de la Fiscalía General de la República... ...y a dos universidades... Eh, de México, y, y los especialistas de esos tres laboratorios determinaron que se trataba efectivamente de un perro, pero un perro muy extraño, un perro muy grande, e incluso descartaron que se tratase de una jauría, es decir, que un grupo de perros asilvestrados hubieran matado a este hombre. No, no, no, que en realidad fue un solo atacante, fue un solo depredador, y lo catalogan como perro pero muy grande, de grandes dimensiones y como os podréis imaginar pues esto ha hecho que que, que bueno salieran a la luz todo tipo de hipótesis entre otros la del, la del chupacabras no la de ese extraño animal que es el responsable de, de ataques animales que mata de una manera muy extraña y que bueno que ha sido vista en, o, o al menos Hay testigos, hay personas que aseguran haber visto una alimaña muy, muy extraña, ¿no? Pero bueno, desde luego la versión oficial es que el responsable de este ataque fue un perro de grandes dimensiones, que a pesar de, de todo el operativo de búsqueda que se puso en marcha, de momento no se ha, no se ha localizado a este perro de grandes dimensiones. Como la bestia de Jebaudán. Mm. ¿Es, es verdad. Es verdad. Perraco. Sí, lo que sí, se ha dicho sí, sí. toda la vida. Perraco. Perraco. O cujo de la ostre cabeza, ya. Oh, o cerbero. En... Necesitas una doctora Scari en tu vida, ¿eh? Para que te ponga los pies en el suelo. Es que a Miguel <risa> le gusta digo... No sé, pero... No sé, pero... No te preocupes. <risa> Uy, bueno, madre mía. pero yo... De lo que, que se entera uno, ¿eh? A las 2.53 de la madrugada. No, lo digo para hacerle <risa> la autopsia. Llegó el momento. No, pero. Pero, pero, pero, pero fíjate, todos, eh Fíjate que, que, que en una serie que acabo, que, que ha terminado la semana pasada, una serie que rodé para la televisión de Galicia, 13 capítulos que, que ya se han emitido, uno de esos capítulos... Milenio, pero, muy buena, que se puede ver en la web de la televisión de Galicia. Efectivamente, en la web de la televisión de Galicia. Bueno, pues uno de los de los capítulos lo dedicamos a extraños ataques a animales en, en Galicia y recopilamos los testimonios... De, de ganaderos que, que aseguraban no solo que sus animales habían fallecido de una forma muy extraña ¿eh? y, y estos casos yo los viví a pie de campo en primera persona poco después de que se hubieran producido durante varios años seguidos y, y realmente eh, recuerdo que los ganaderos estaban muy asustados porque además eso fuese lo que fuese mataba a los animales de la siguiente manera les hacía una incisión, un agujero ...en el centro del cráneo... ...por el que les extraía toda la masa encefálica... ...y luego otro otro agujero... ...otra incisión en su pescuezo... ...por la cual les extraía toda su sangre... ...y varios ganaderos tuvieron la oportunidad... ...de observar a este animal... ...y ellos, vamos... ...desde luego no eran hombres dados a la fantasía... ...en ningún momento... ...y, y me aseguraban que se habían topado con, con este animal... ...incluso habían realizado batidas con escopetas... ...y lo describían de una forma muy extraña... ...decían que era un animal que tenía el, el cuerpo como si fuera un gato, pero una cola enorme que era como cuatro veces su cuerpo y una cara y una cara que era dos veces su cuerpo y decía que, decían así me lo describían que tenía como unas orejas de murciélago, una cara similar a un orangután y unos ojos rojos enormes, muy grandes. Esta es la descripción que me hicieron ...varios ganaderos y recuerdo a uno de ellos que yo le preguntaba... ...pero vamos a ver, esto no puede ser... ...no podría usted haber visto a un lobo o a un perro asilvestrado y confundirse... ...y el tipo me miraba con muy mala cara y me decía... ...mira, yo he tenido a lobos y a perros asilvestrados a la misma distancia que estamos tú y yo... ...y me he enfrentado a ellos y me han querido atacar... ...eso, eso que he visto no se parecía en nada a esos animales, era algo muy extraño o sea, que testimonios hay no? en Galicia y en otras partes del mundo los, los bulos, eh, las fake news eh, no son algo en nuestro tiempo es algo que nos remonta incluso al, a la época a la era de la Armada Invencible Sí, fíjate que ha salido ahora justo han emitido un, un nuevo documental eh, hecho por la BBC que precisamente trata de, de esta cuestión sobre los bulos de la historia de Inglaterra y dentro de esos bulos han centrado uno de los episodios en, en uno de las, de los también de los conflictos armados pues más conocidos, que es el de la Gran Armada, el de la, la Armada Invencible. Y además lo han hecho con un talante auténticamente desmitificador, porque lejos de un poco loar las glorias de, de lo que había sido ese episodio frente a, de la Reina Isabel, frente, Isabel, frente a, a Felipe II, pues lo que han hecho ha sido todo lo contrario, ha sido empezar a, a desmontar Todas las creencias que la propaganda eh, británica a lo largo de la historia, la propaganda inglesa a lo largo de la historia, ha ido transmitiendo hasta el punto de que se fue incorporada, ha estado incorporada también en los propios libros de texto de, de los estudiantes de allí, en, de Gran Bretaña. Y, eh, como digo, bueno, el, este, eh, este episodio ha permitido aclarar muchas cuestiones, por ejemplo, han dejado muy claro que el famoso discurso de Isabel I, en el cual arengaba las tropas frente a las riberas del Támesis justo antes de enfrentarse supuestamente a lo que iba a ser el desembarco de los españoles en las costas inglesas, que al parecer ese discurso nunca existió, de Realmente, bueno, la mayoría de la información que ha salido ya en este documental... ...ya se sabía, eh, los propios historiadores de la época... Eh, ...también era reconocido por los propios historiadores británicos... ...o sea, lo que pasa que luego una cosa es, el, como suele ocurrir, ¿no? La distancia que hay, la brecha que hay entre lo que es muchos de estos estudios académicos... ...y luego la versión que, que está popularizada entre la población, ¿no? Pero bueno, por lo menos ha servido precisamente de un ejercicio de divulgación... ...a gran escala, a través de, del canal de la BBC para, como digo, este tipo de bulos y este ejercicio de propaganda, hacer toda una reconstrucción que ha ido desde el momento histórico en el que se produjo el intento de invasión español en Inglaterra, hasta mucho tiempo después, con todo lo que fue, por ejemplo, la labor de determinados cantantes, determinados cantautores, poetas, eh, que hicieron determinadas canciones, elogiando, por ejemplo... El, cómo Drake se había enfrentado a algunos de los barcos españoles y había capturado algunos de esos barcos cuando realmente parece que solamente se apoderó con uno que ya estaba muy tocado que, que realmente no tuvo que hacer eh, un gran una gran maniobra táctica para poder apoderarse de él eh, igualmente, por ejemplo, ha servido para mostrar cómo determinados artistas hicieron una serie de tapices también eh, conmemorando el asunto y por lo tanto, todo lo que fue la, la maniobra de de hacer este bulo, de gestionar este bulo hasta el punto que la conclusión de la principal historiadora de este documental es que Inglaterra no ganó la batalla de la... frente a España porque luego hubo una contrarbada inglesa que fracasó más estrepitosamente en las costas españolas pero sí que ganó la batalla de la propaganda que es lo que ha quedado qué bueno las noticias, la información y después continuamos hoy las rosas vientos hoy hasta las 4 y media de la madrugada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 minutos más en la tertulia zona cero en la rosas, los vientos en la sintonía de Onda Cero, un programa extendido esta noche, vamos a estar hasta las 4 y media de la madrugada, en esta hora además vamos a tener fronteras del futuro ecos del pasado y mujeres con historia y algunas noticias más en la tertulia zona cero noticias que os comentamos ya mismo Noticias en Miguel Pedrero, que nos hablan de ratas, ratas empáticas. Sí, efectivamente, esta es una noticia muy curiosa, muy interesante. Ya sabéis que a mí me gusta traer informaciones sobre la inteligencia y la conciencia de los animales que, que nos están dando sorpresas continuamente a medida que avanza la, la zoología. Y, y otras ramas del conocimiento vinculadas con los animales nos estamos llevando grandes sorpresas y llegando a la conclusión de que son más parecidos a nosotros de lo que nos pensamos en este caso un equipo de neurocientíficos del Instituto de neurociencias de los Países Bajos idearon un, un experimento una apariencia bastante simple pero que lo que pretendían averiguar era muy interesante ellos lo que querían era averiguar si las ratas mostraban empatía ...o aversión al daño de otras ratas, aunque no mantuvieran ningún vínculo con esas otras ratas. Es decir, lo que pretendían saber es si una rata podía mostrar empatía ante, ante otro ejemplar de su especie... ...aunque no mantuviera ninguna relación, aunque fuese la primera vez que la veía, ese ejemplar de su propia, de su propia especie... ...hasta hasta no hace tanto... Se, pan, ...se pensaba que esa era una característica... ...únicamente propia de, de los humanos... ...es decir que... ...nos sentimos por lo general... ...a no ser que seamos psicópatas... ...en general nos sentimos mal... ...si vemos que se le está causando daño... ...a otro ser humano... ...y de hecho... ...tampoco hace tanto... ...que se pensaba que los que los animales... eran ...eran egoístas por propia naturaleza... ...y que solamente se preocupaban por ellos y en todo caso por sus descendientes, pero que no mantenían ningún vínculo especial con, con extraños, aunque fueran de, de su misma especie, ¿no? Pero bueno, en realidad no es así, y este experimento lo prueba, porque fijaros, es un experimento, como digo, en apariencia muy sencillo, pero cuyas conclusiones son tremendamente interesantes. Los científicos básicamente lo que hicieron fue enseñar a una rata ...a presionar una palanca... ¿no? ...y cada vez que presionaba esa palanca... ...recibía un dulce... ...en este caso eran pastillas de sacarosa... ...entonces bueno, la rata acababa aprendiendo... ...que si pulsaba esa palanca... ...pues tenía pastillas... ...de sacarosa... ...bueno, cuando las ratas ya se acostumbraban... ...a esa acción... ...lo que hacían era... ...colocaban a, una, a uno de estos animales... ...que ya sabía que pulsando... ...esa palanca le caía el dulce... ...pues le colocaban al lado otra rata... Que, que no había visto nunca y que por supuesto no estaba entrenada en, en en de algún modo tocar o apretar esa esa palanca y recibir ese ese premio. Es decir, una rata sabía cómo hacerlo, la otra no lo sabía y ninguna de las ratas había mantenido ningún vínculo anteriormente. ¿Qué hicieron esta vez los científicos? con bastante mala leche, pues que cuando esa rata que sabía el truco para recibir su dulce, tocaba la palanca, la otra rata recibía inmediatamente una descarga eléctrica que le hacía chillar. ¡Qué ratas, eh! Sí, la, la verdad es que a mí este tipo de experimentos, por muy interesantes que sean, Joder, en el fondo... Sí, lo que estás haciendo... A ver, no, no, no le provocaban... Eh, un mal perpetuo, sino era una pequeña descarga eléctrica. Sí, ¿no? Era de la... claro, un tortazo, ¿no? Pero... Sí, aún así le, le, le estaban provocando un daño momentáneo a ese animal, ¿no? Eso, eso es completamente cierto. Bueno, el caso es que, fijaros qué interesante, eh, las ratas aprendieron, claro, que si tocaban esa palanca, ellas recibían el dulce, pero a la vez otro congénere que tenían al lado, ...y que no habían visto nunca, recibía un daño... ...y por lo tanto, la inmensa mayoría de las ratas... ...prácticamente todas, decidían no apretar esa palanca... ...y no recibir su premio... ...y al mismo tiempo, no provocar un daño en la otra rata... ...aunque como digo, no tenían o no a, mantenían... ...ningún tipo de vinculación, era la primera vez que se veían... ...es decir, que pretendidamente... ...lo que mostraban estas ratas era un rasgo... ...de empatía, de aversión al daño de otras ratas... ...aunque no las conocieran previamente. Pero incluso más interesante que todo esto... ...es que los científicos averiguaron... que eh, ...cuando estas ratas eh, llevaban a cabo esta, esta acción de empatía... ...se activaban eh, en su cerebro una serie de regiones... ...muy similares a las que se activan en los seres humanos cuando eh, precisamente mostramos empatía con otros seres humanos. Es decir, la conclusión, que no somos tan diferentes y hasta las ratas son empáticas. Nubes Manuel. Ay, me voy a quedar con las ganas de saber lo que iba a decir Sánchez Oro. Ah, vale, vale. No, porque no, nos dirá que nos humanizamos mucho a los bichos, ¿no? Que esta es una lectura muy no, al, al contrario, me estaba pensando justamente en los experimentos que hicieron con humanos que demostrábamos la poca empatía que teníamos cuando administrábamos violencia en un supuesto concurso, ¿no? ¿Os acordáis esa, sí, ese sí, experimento sí, sí, que sí. hay? O sea, que fíjate qué diferencia, ¿eh? Qué diferencia. Claro, porque, porque tanto los animales como los seres humanos, precisamente porque nos parecemos tanto, somos capaces... De lo peor y de lo mejor Es decir, somos capaces de hacer daño a nuestros semejantes por, por odio, por envidia, por muchísimas cuestiones Y a la vez somos capaces de dar nuestra vida De en un momento determinado mostrarnos absolutamente solidarios E incluso eh nuestro físico Por una persona a la que no conocemos no Esa actitud que ha, que ha ocurrido millones de veces cuando una persona va paseando por una playa o por un paseo y de pronto ve a alguien que se está ahogando y no se lo piensa dos veces, no medita el peligro y se lanza y arriesga su vida para salvar a esa persona que no ha visto en su vida y sin embargo también somos capaces de matar por envidia, por despecho, por celos ¿no? o, o incluso por, por la conquista de un territorio. Es decir, en el fondo creo que, que obviamente con las, diferen, las diferencias claras pero que que, que, que, al, que al final nos parecemos muchísimo más de lo que nos pensamos. Y a medida que, van a, que va avanzando este campo del conocimiento que tiene que ver con el estudio de los animales, la conclusión es esa, que nos parecemos mucho más, mucho más de lo que pensamos. Miguel, tú, tú ayer escuchaste el programa, ¿no? Sí, sí. ¿Y escuchaste lo que se estuvieron contando aquí sobre los pulpos que eran sí, son absolutamente claro, extraterrestres? Con Mario, sí, pues sí. cuando terminó el programa, como yo venía a hablar de crímenes rituales y de cosas muy siniestras y muy terribles, aproveché para preguntarle, porque tenía mucha curiosidad en eso, si eh, ya sabemos que hay casos de empatía animal sorprendente, casos de orientación animal alucinante, em, pero si había casos de maldad animal, animales que matasen por placer, si, si podía haber psicópatas si esas ratas de ese experimento que aún así apretaban para que le diese el calambre al compañero y a ellos la golosina si, si existía ese tipo de fenómeno en la naturaleza, ¿no? y él me decía que no, que no existía, que los animales por definición matan por necesidad o para defenderse, o para alimentarse, o porque han, han adquirido eso los, peleos, los perros de, de pelea, los gallos de pelea, porque se lo han enseñado los humanos, pero que no existía que la maldad, digamos que es una característica genuinamente humana, que me parece también un tema muy curioso, no me mires así, es una muy buena los malotes no humanos humanos. No, pero igual sí, entonces humanos, entonces humanos. entenderemos que si la maldad es algo genuinamente, genuinamente humano, también el bien. Bueno, en lugar, es que aquí no. somos muy cachondos, no, no. Eh, seleccionando, ¿no? Mm. Si atribuimos que es una idea abstracta, pues también en ese aspecto moral. No. Mm. Yo, yo lo que, que lo que creo que, que está queriendo, eh, lo que quiere decir Manuel, es que en realidad los animales si matan por el territorio, matan por obtener una pareja, matan para alimentarse, matan por muchas circunstancias, pero que... Aparentemente no hay animales que muestren esos rasgos psicopáticos de las personas que somos capaces de matar por el simple placer de matar, ni siquiera por conquistar un territorio, por conquistar una pareja, simplemente porque nos produce o a ciertas personas les, les produce placer matar y que eso... No existe que sepamos en el mundo del mal. Vamos con el tercer intento, Manuel. Sí, ahora sí te lo cuento. Ahora sí te lo cuento, no te pongas nervioso. Ahora sí te lo cuento. Además es muy rápido. Es que me ha llamado la, la atención esta no, semana... Lo me acostó, no, me ha costado no rápido, ¿eh? Es que me ha llamado... Ah, no, no, me puedo enrollar lo que quieras, Exacto, eh, no te preocupes. Vale, vale. Me ha llamado la atención esta semana que se haya vuelto a tocar en, en la prensa generalista. Esta semana fue el ideal de Granada hace solo... Eh, dos o tres semanas yo también os lo había propuesto porque me volví a llamar la atención era la vanguardia la que eh, haciéndose eco ahora muchos medios de comunicación digitales Eh, reciben eh, noticias de sus lectores, tienen una especie de buzones para recibir e fotografías, vídeos de cosas que pasan y eh, tanto hace unas semanas La Vanguardia en Cataluña como ahora el Ideal en Granada se, se hacían eco de unas fotografías tomadas por los autores que yo creo que nosotros estamos muy familiarizados con este fenómeno pero sobre todo la gente más joven con mucha frecuencia los confunde Eh, eh, o confunde este fenómeno con auténticos ovnis con platillos volantes y esto se lleva ocurriendo desde 1947 lo que hacía la, el titular del de ideal de Granada esta semana era la razón por la que aparecieron ayer estas extrañas nubes ovni en el cielo de Granada ¿y qué eran estas nubes con forma de ovni? pues se trata de un fenómeno meteorológico que se llaman nubes lenticulares que Se produce con mucha frecuencia, pero que cada vez que se produce, cuando la gente no, no está familiarizada con ese fenómeno, es realmente llamativo, porque puedes ver en el cielo auténticos platillos volantes que dependiendo de la luz, del momento, de, del tiempo en el que se produce ese fenómeno pueden llegar a aparecer platillos volantes metálicos, platillos volantes sólidos con una corporidad física y hay casos recogidos en la, en la literatura ufológica especializada con fotografías muy espectaculares que no son fraudes ...el testigo no está mintiendo... ...el testigo ve una cosa rara en el cielo... ...toma fotografías... ...y esas fotos las puede someter... ...a todos los análisis computadizados... ...que quieras... ...que no vas a detectar ningún fraude... ...pero que el origen está... ...y lo que explican esta semana... ...en El Ideal es más o menos lo mismo... ...en La Vanguardia... ...le dedicaron más tiempo... ...fueron un poco más puntillosos... ...pero cuentan que diversos usuarios... ...de las redes sociales... ...especialmente Twitter... ...habían compartido esta semana... Fotografías del mismo fenómeno tomadas desde distintos ángulos, porque el fenómeno era real y objetivo, y ese fenómeno en realidad era un tipo de nubes que se producen cada vez que sopla el aire con mucha intensidad en la, lo alto de las cumbres de montañas, en zonas muy elevadas, se produce un... Digamos que las corrientes de aire modelan las nubes, por la diferencia de temperatura, dándole la forma de discos compactos. Y cuando esto ocurre, además tiene, es muy interesante, eh, porque estas nubes han generado muchas interpretaciones, por ejemplo, en el mundo de la aeronáutica, Los pilotos, sobre todo los pilotos de aeronaves pequeñas, de, de aviones privados o de, de avionetas de, de pequeño tamaño, no, no prefieren evitar estas nubes porque saben precisamente que se van a encontrar con corrientes de viento. Eh, Bueno, que pueden ser peligrosas. Entonces, fíjate qué lectura más interesante. Cuando nosotros hemos hablado de casos de pilotos que nos cuentan que se han encontrado con una nube extraña y que han preferido evitarla... Muchas veces nosotros caemos en la interpretación, Las sea, Andreas faber tituló un libro Las nubes del engaño, ¿no? Porque había nubes que realmente parecía que estaban ocultando una nave. Bueno, pues estas últimas semanas tanto los cirrocúmulos, los altocúmulos y los estratocúmulos, que son distintos tipos de nubes lenticulares dependiendo de la altitud a la que se dé el fenómeno y que pueden llegar a atemorizar a los pilotos, bueno, pues es un fenómeno natural muy conocido por los meteorólogos que las personas que han escrito y que han mandado sus fotos al ideal o a la vanguardia no tienen por qué reconocer, pero también es un buen ejemplo, es una lección de cómo a veces fenómenos científicos, o fenómenos en este caso meteorológicos muy interesantes, pueden generar casuística. Oh. Yeah. Juanjo. Hombre, no sé, yo, yo después de, de esta exposición, que yo creo que además Miguel me dará la razón, tan extremadamente negacionista, en el cual tratas de explicarlo todo, eh, descartas una opción, y es que el ovni esté dentro de la nube. Claro. y esté envuelto y disfrazado es la nube es el efecto del tubo de escape no, demuéstrame que, genera... que dentro de la nube no está el ovni Lo, lo podría hacer, lo podría hacer porque claro, yo ya tenido... aquí pues, mira, la te guías que... por las apariencias. Miguel, espero, apóyame en esto porque... Yo te reto a que la próxima vez que me suba un avión te vengas conmigo a saltar en paracaídas y cuando estemos en zona de esta nube... Yo me telio, no está en todas las nubes el, el OVNI, no está, todas, no, está en en todas, cuenta, no está en todas, no está en todas. En, en, en nubes. muchas películas, muchas veces, las naves nodritas están envueltas en la de Se nubes. disfrazan de nubes. Claro, es sí, correcto. Es... Habría más de un... Yo conozco a más tienes... de, de tres o cuatro personas claro, que te, te, defend... te defenderán. Sí, esta pero me da la impresión de que tú últimamente tienes un poco mellada la navaja de Ocán. ¿eh? Se te ha quedado la hoja así un poco. Tengo el, mar... tengo el martillo de Ocán. Va, evol... va, va a las compañías. La, sí, la evolución es irreversible, Silvia. Bueno, yo estoy con los animalitos, pero es que nos siguen sorprendiendo. Bueno, resulta que si antes os hablaba de la hormiga del desierto, ahora os hablo de la hormiga tortuga, que tiene una facultad de alucina vecina. Resulta que puede, a voluntad, cambiar no solo la forma de la cabeza, sino también el tamaño. De tal manera que las hormigas que vienen todas de las avispas del Cretáceo, de hace 130 millones de años y luego hicieron muchas diferentes subespecies, bueno, pues esta hormiga tortuga resulta que Para adaptarse a determinado hueco, túnel, se hace su cabeza cuadrada, se hace su cabeza redonda, en forma de rejilla, en forma de esfera y a voluntad se pone más grande, más pequeña, o sea que han cogido un control absoluto de tal manera que lo que hace es evolutivamente, eh, dependiendo de lo que necesite, cambia pero es que luego vuelve atrás y a lo mejor pues eh, se vuelve a, a, a hacer como la cabeza original en la especie eh, en, del Cretáceo. entonces dicen que es el único el único animal la única especie que hoy por hoy que se es, se llama cefalotes varians, utiliza la evolución a su favor Perdona, pero nosotros somos capaces de cambiar el tamaño de algunas partes de nuestro cuerpo hasta ocho veces su dimensión. Los mofletes, ¿no? No, las pupilas, ah, me sí, refería a las pupilas. Sí, también tenemos esa habilidad. Bueno, yo creo que algún oyente te dirá, luego vas y si me lo demuestras. <risa> ocho veces, Manuel. Sí sí se las fija las mucho es pues que nunca te has visto los ojos cuando estás en un estado alterado de conciencia Ma Ma Manuel es, ¿sí se lo lo he los pone en forma de rejilla cuadrado Oye, y además de, manecina, de, de todo la, de la, todo por ti si no llega ocho veces bifocal <ríe> no, no, pero es verdad yo llega ocho, el, ocho veces, no el día que tomé ayahuasca por primera vez primer... se te cogió Eh, no, la, no, la la pupila, la todo pupila. el ojo ya. era negro, me parecía un alien claro. de un capítulo sí, de expediente sí. X, precisamente donde salía radiante la doctora Scali. <risa> Ay, Nos sí. deja sin palabras. Sí, ¿verdad? Suele pasar. <risa> bueno, pues hasta aquí la tertulia inmensa, espectacular, en la tertulia zona cero de esta noche, Comado Martínez, eh, con el Carboyal. Con Jajo Sánchez, solo gracias a todos, eh, o Miguel Pedrero. Gracias. Y Miguel Pedrero. Que se nos ha dormido claro, ya. Es que. <risa> Miguel, gracias. <risa> Venga, Venga un beso. La rosa de los vientos en onda cero. Ecos del pasado.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 Presidente Buenas noches. De Publicaciones. Nos escuchamos en siete días. Hasta luego. Que vaya bien. Chao. Adiós. Las mujeres y el espiritismo. Las mujeres eh, relacionadas con Conald Doyle. En eh, Mujeres eh, con Historia nos lo cuenta Silvia Casasola.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 ...era igual de beneficioso que el Davos... ...rápidamente... ...hicieron las maletas... ...y se marcharon en 1897... ...a su tierra querida... ...instalándose en undershaw ...pero ese mismo año... ...en concreto... ...el 15 de marzo... ...conocería a Jean... ...Jean Leakey... ...una joven alta... ...delgada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 Con Jin compartió todas sus pasiones. Tuvieron tres hijos y ambos se interesaron mucho por el mundo del espiritismo, una corriente muy en boga en los inicios del siglo XX. Tonight,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 La rosa de los vientos en Onda Cero. Fronteras del futuro. Las que atravesamos esta noche sin tripulación, y lo vamos a contar, ¿eh? ¿por qué? Con Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, estáis? Javibis. ¿Qué es esto? Estamos? ¿Por qué sin tripulación? ¿Una nave sin tripulación? ¿Un barco? Bueno, es, es un quiero, barco. Yo quiero, yo quiero. Es un barco, es un barco que se llama Mayflower en, eh, en representación o en recuerdo mejor dicho del Mayflower original que en, hace 400 años, en 1620, pues navegó entre Plymouth en el Reino Unido y el otro Plymouth en la costa de Massachusetts en los Estados Unidos. Pues ahora, 400 años después, el nuevo Plymouth le están entrenando y le están dotando de una tripulación absolutamente eh, nada humana. Eh, el barco lo pretenden que eh, Zarpe en septiembre, desde Plymouth del Reino Unido, haga esta travesía absolutamente por sus propios medios, sin ninguna asistencia humana. A día de hoy sí existen barcos autónomos, pero son realmente unos robots que eh, lo que hacen es que en gran medida están controlados por operadores a distancia pero que no resultan idóneos porque no se adaptan eh, continuamente dinámicamente dinam a las situaciones que plantea un viaje en, en, en alta mar este nuevo barco lo que están haciendo han empezado las, eh, eh, llevan dos años realmente eh, eh, IBM que es la que está eh, detrás de todo este proyecto junto con una empresa eh, De, de investigación marina que se llama PROMAR llevan dos años ya entrenando por así decirlo al, al, al barco con tecnología IBM, la misma tecnología que está detrás de los superordenadores eh, IBM. Y entonces están ordenándolos, eh, perdón, están entrenándolos, eh, llevan dos años eh, introduciendo en la, en, en, en la memoria inteligente de este barco hasta más de un millón de imágenes náuticas que han sido eh, recogidas por diferentes cámaras en la bahía de Plymouth en el Reino Unido. ¿no? Y además también han aportado un, eh, más datos De, de código abierto de bases de código abierto datos náuticos y datos eh, suficientes para que el barco pueda reconocer y manejarse solo en las condiciones eh, que, pueden, que pueda encontrar durante la travesía en alta mar las, los ensayos han empezado eh, eh, a primeros de este mes en el día 5 concretamente y eh, lo que están eh, hasta ahora mismo es eh, evaluando en, en una fase de evaluación de cómo la nave está utilizando las cámaras a bordo y los sistemas de distribuido de, de computación de los sistemas inteligentes de IBM que están distribuidos no directamente en el barco, sino en la nube o sea, en, en un sistema de cloud no lo que eh, son las lo... cosas ¿eh? IBM se dedica ahora a hacer barcos, ¿eh? pero barcos inteligentes ¿eh? In, totalmente inteligentes sí. Sí, lo sí. que se pretende es que eh, no tengan ninguna ayuda humana a distancia ...como los barcos autónomos... ...que, que existen en, el, el en la eh, actualidad y realice esta travesía 400 años después del original Mayflower, a, a mí me pero lo haga absolutamente de forma eh, eh, inteligente por medio de otro Lo, lo que Pero pretenden... si, hay si hay viajeros o van a hacer primero esta fase sin, sin nadie, de, sin... de momento no, de momento no hay viajeros porque no hay tripulación y no van a haber viajeros. Y hay... Claro, claro, pero no no hay imagínate que a lo humano. mejor no hay tripulación, pero si sí hay viajeros y dices vamos no, a no, hacer un grupo reducido. Bueno, en el el yo me imagino que por lo que pueda ocurrir más claro, <risa> no es que nada sí, sí. que si no hay un, un capitán experto pues no van a meter y si <risa> le llaman en, en vez de Mindflower mind mind. Titanic ya <risa> ni te cuento claro bueno entonces en, en estos modelos de, de aprendizaje lo que lo que están intentando es eh, eh, cuando ya esté totalmente eh, dotado de toda la tecnología y lo hayan entrenado eh, absolutamente eh, van a usar una tecnología de visión computadora Eh, y, y que va a, a ser capaz de eh, detectar y clasificar todo tipo de obstáculo que se encuentre eh, durante la travesía, es decir cuando el, el, esta visión computerizada divise o, o, o detecte un barco la inteligencia del barco tendrá que detectarlo y saber qué tipo de barco y por dónde tiene que ir él para no colisionar con el barco y hacer lo mismo con las boyas que se pueden encontrar la, en, en, en la superficie marina a lo largo de la travesía y con otros obstáculos que pueda haber eh, más o menos cerca también de la de De, de tierra como pueden ser la la propia la propia tierra claro, para atracar eh, escombros, eh, bajos marinos, etcétera, etcétera, etcétera. Es un proyecto que bueno, ahora con toda la crisis que estamos viviendo eh, en todo el mundo y que también el Reino Unido eh, se, verá, se se está ya viendo afectado, pues eh, eh, no sabemos si se va a retrasar, no se va a retrasar, pero bueno, los plazos en un principio eran eso, que en septiembre los responsables, eh, concretamente eh, Don Scott, que es el director técnico de MyFlower, pues eh, lo que está es intentando, están trabajando para que esta nueva embarcación tenga una autonomía completa, no dependa de tierra, ni de eh, ningún tipo de eh, robot controlado a distancia eh, para desafiar los límites de lo que hoy en día es la navegación marina esto también responde y se supone que lo primero eh, eh, si esto funciona, se hará con, con barcos de carga y eh, más que nada porque eh, lo que se cree, eh, los barcos autónomos actuales, eh, hay un, un, unos 90 mil millones de dólares en este tipo de barcos y en menos de 10 años para el mil 30 se prevé que sean 130.000 millones de dólares. Es decir, que el futuro de esto va, en un principio, por los barcos de carga. La navegación del futuro en Fronteras del Futuro con Javier Soviano. Javier, muchas gracias. Un besito. A vosotros. Ahora las noticias y después continuamos. Hoy, la rosa de los vientos hasta las 4 y media de la matrimonio. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos... ...con Bruno Cardeñosa. En hey, Onda Cero, La Rosa de los Vientos... ...hoy programación extendida. Y vamos a recordar en estos eh, minutos... ...una entrevista que tuvimos hace muy poquito... ...con los responsables... ...de un milagro médico. Volvieron y volvió a la vida... ...una paciente, una historia... ...verdaderamente espectacular... Una historia increíble, pero una historia demostrada. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa.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 tenía el corazón parado y luego con los servicios de emergencias médicos pues nos trajeron a, a, a Audrey eh, eh, aquí al hospital y luego pues bueno aquí también hicimos todo el proceso de canulación que si queréis entramos a continuación. Un proceso en el que intervino mucha gente, ¿cómo llegó Audrey eh, al hospital? Porque llegó después de varias horas de parada cardíaca, ¿no?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 Hasta aquí la rosa de los vientos este fin de semana Un fin de semana intenso Un fin de semana especial El próximo sábado estaremos ahí con vosotros Por supuesto, aquí en Onda Cero A las 12 de la noche, a las 1 de la noche Todavía no lo podemos En eh, decir, las circunstancias ahí no son normales Esperamos Haberos hecho compañía Porque eso es lo único e Importante en este fin de semana Tan relevante para todos El mundo El mundo Está cambiando, el mundo ha cambiado y nosotros esperamos haberos hecho un poquito mejor estas horas.